Son las 7 en punto de la mañana, tenemos eh, casi 20 grados de temperatura, alcanzaremos una máxima de 21 grados y fuertes vientos de levante con mucho polvo en suspensión. Ya vimos ayer las consecuencias de la borrasca Celia, aún no nos ha traído esas lluvias en forma de, barrio, de barro que vendrán, caerán. ...según Bordonado, a partir de mañana miércoles... ...de momento, lo que sí nos ha dejado son rachas fuertes de viento... ...que provocaron ayer algunos incidentes... ...por caídas de ramas o toldos... ...y la calima, ese polvo del Sáhara en suspensión... ...lo que nos hace mirar al cielo por su color naranja... ...es un fenómeno poco habitual aquí... ...y muy poco recomendado, ojo... ...para los que sufren afecciones respiratorias o alergias... ...las mascarillas nos van a servir sin duda para poder respirar hoy mejor... ...y los expertos nos recomiendan estar al aire libre... ...el menor tiempo posible para evitar respirar ese polvo en suspensión... ...la Calima además nos deja una galería de fotos de nuestro paisaje... ...con una luz que nos recuerda ese ambiente del planeta rojo... ...en un día en el que se cumplen 20 de guerra en, Uca en Ucrania... ...este día esperamos... ...que Rusia ame mejor a sus hijos". Pues con este, hin, hemos empezado este día martes 15 de marzo nuestro relato informativo, porque la calima volverá a mantener hoy ese cielo cubierto y ese color naranja en el en este paisaje ilicitano e irá a más ese polvo en suspensión según la previsión de Bordonado, de la que estaremos muy pendientes, ya que el fuerte viento de levante va a continuar. Las lluvias llegarán a partir de mañana y la mascarilla se hace indispensable para las personas con problemas respiratorios. Los expertos nos recomiendan estar el menor tiempo posible al aire libre para evitar ese polvo del Sahara. Y también hoy les hablaremos de que un total de 28 empresas de calzado de Ilche están mostrando en la Feria de Milán sus colecciones de invierno. Ayer el alcalde y el concejal de promoción económica visitaron la feria para apoyar al sector del calzado en uno de sus momentos más difíciles por la guerra de Ucrania. Y más de 40 personas han llegado a Elche huyendo de la guerra de Ucrania. Ayer el concejal de Políticas Inclusivas, Mariano Valera, informó de los pasos que deben llevar a cabo las familias de Elche, que han ofrecido sus segundas residencias para albergar a los exiliados ucranianos. Y más de 200.000 euros recuperados por las reclamaciones de consumidores. Hoy es el Día Mundial del Consumidor y el Ayuntamiento va a instalar un stand en la Plaza de Baix para informar a los ilicitanos de sus derechos como consumidores. El pasado año se atendieron más de 2.000 reclamaciones en la OMIC, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Y también les comentaremos que hay universidades públicas que van a apagar esta misma semana sus sistemas de calefacción por esa grave crisis energética que nos deja la guerra de Ucrania. También los transportistas han comenzado una huelga indefinida y algunos pescadores ya han comenzado a amarrar sus barcos porque la situación, dicen, es insostenible. Y la plantilla del Elche Club de Fútbol eh, pues vuelve hoy a los entrenamientos tras haber disfrutado los jugadores de dos días de descanso por esa victoria frente al Granada. Eso nos lo contará Paco Gómez en sus crónicas. La Glorieta con Rosmar y Alonso.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 Pues comenzamos nuestro relato, ya saben, los expertos dicen que hoy salgamos lo menos posible al exterior porque hay mucho polvo en suspensión y si salimos hay que llevar mascarilla para poder respirar mejor. Y hoy también vamos a contarles que la presencia de 28 expositores ilicitanos en la Feria Zapateria de Milán... ...está demostrando la fortaleza del sector del calzado de Elche. El alcalde, Carlos González, asistió ayer, acompañado por el concejal de promoción económica, Carles Molina... ...a la edición número 93 de la MICAM, la feria del calzado más importante del circuito internacional... El alcalde destacó la resiliencia de los empresarios ilícitanos... ...ante la actual situación de incertidumbre internacional. Vamos a escuchar las declaraciones que realizó desde allí, desde Milán. El sector resiliente es un sector que sabe hacer bien las cosas... ...que sabe afrontar las dificultades y que ha hecho un enorme esfuerzo de creatividad... ...para presentar colecciones realmente interesantes en este certamen de Milán... 28 expositores que representan el 50% de la representación española en este certamen y en definitiva creo que un buen trabajo de todos ellos que hace que las expectativas sean positivas y que podamos pensar que 2022 desde el punto de vista de la contribución de la industria del calzado a la dinámica de la actividad económica local será positivo. Y la presidenta ejecutiva de Abekal y de la patronal de industriales del calzado de España, Marian Cano, mostró su satisfacción porque se hayan retomado de forma presencial las ferias de calzado. Ha advertido que se ha notado la ausencia de clientes de Rusia, Ucrania y de los países vecinos que ven con mucha preocupación esos deseos de invasión de Putin. Reconoce que habrá repercusiones en las exportaciones, ya que se ha paralizado la actividad comercial en el mercado ruso, el décimo país más importante para los fabricantes del vinalopo. Escuchamos a Marian Cano. Las empresas nos trasladan que han podido trabajar con sus clientes. Sí que se ha echado de menos la visita de clientes de, de Rusia, de Ucrania y de algún país vecino que bueno, pues por dificultades con las condiciones de vuelos o por, por cómo se está viviendo de, en proximidad a este conflicto pues están preocupados. ¿no? En, en nuestras exportaciones evidentemente va a haber una repercusión de, de la invasión de Ucrania mercado ruso que es nuestro décimo país destino a nuestras exportaciones evidentemente pues, se paraliza la actividad comercial en Ucrania también pero sobre todo esa preocupación que existe en los países vecinos como pueda ser Polonia la República Checa como pueda ser Finlandia y, y bueno pues cómo va a derivar también en la economía de toda Europa y cómo se pueda resentir el consumo de moda que como sabemos pues es muy susceptible a, a estas situaciones. En esta edición de la Mican, los expositores muestran sus colecciones del próximo invierno hasta mañana martes. Italia es el segundo comprador de calzado español y las ventas en este país se incrementaron el pasado año, aunque el sector aún no ha recuperado, ha recuperado las cifras de antes de la pandemia. Es lo que nos cuenta Marian Cano, a quien tendremos sobre las 9 menos cuarto aquí en el programa La Glorieta para seguir preguntando sobre cómo va... En evolucionando las empresas expositoras que están en estos momentos exponiendo en la micán la feria zapatera de milán Y la invasión de Ucrania ha provocado una subida de los precios ya notable en Elche porque las empresas ilicitanas tienen que mantener su actividad y soportar los costes de producción tanto de las materias primas como de energía. La huelga de transportistas y el encarecimiento de los costes sumado a la incertidumbre que depara la guerra en los mercados hace aumentar los precios en cadena. Desde la Asociación de Empresas de Servicios de Elche Comarca han denunciado que en alimentación se han producido subidas de hasta el 20% por todo. Todo ello piden ayuda al gobierno de Pedro Sánchez para paliar estos efectos. Escuchamos al presidente de la patronal de servicios, Antonio Andreu. Claro, eh, con la huelga de transporte ya no solamente tenemos el problema de la subida de precios de la materia prima, sino también del abastecimiento de los productos, tanto en los supermercados como también en, las, en los centros de fabricación que se van a ver expuestos a las, a las incidencias de esta huelga para poder confeccionar sus productos, con lo cual existe un doble efecto negativo. Hay, tiene que haber un acuerdo que se siente eh, a negociar lo antes posible, que el Gobierno tome las medidas que tenga que tomar también para paliar este efecto y que nos lleven a que por lo menos podamos seguir fabricando los productos. por ejemplo en la alimentación se están haciendo subidas de al menos del 20% en cuanto a materia prima en cuanto al aluminio ha llegado a subir hasta el 100% el coste del aluminio cortado o sea bueno y esto provoca que, que son elementos básicos de fabricación tanto en construcción como en la alimentación. Pues de momento pudimos ver como el presidente del gobierno ayer en la entrevista que se le hizo en la sexta televisión anunció esa rebaja fiscal en los carburantes. Veremos de qué forma lo concretan. Y también les tenemos que contar que AESEC, que está patronal de los servicios, y teleche Elche, esta casa, van a firmar un convenio para reafirmar su compromiso y que van a salir reforzados esos asociados de esta organización empresarial a través de impulsar proyectos en concreto común el objetivo es dar visibilidad a sus asociados a través de los diferentes soportes multicanal de este grupo de comunicación que es esta casa tele elx radiomarca y continuamos con más noticias que tienen que ver con la guerra ya lo hemos dicho universidades públicas como la de elche o la de alicante van a pagar esta misma semana sus sistemas de calefacción ...por la grave crisis energética que nos está dejando esta guerra en Ucrania... solo mantendrán pues eh, los sistemas de climatización en aquellos casos... ...que sean imprescindibles, como por ejemplo eh, el, eh, para poder pagar esa factura energética... Que, con el fin de hacer frente a esta grave crisis que nos deja la guerra, que ha provocado una escalada del precio de la energía y del gas extremadamente preocupante y de incierta solución a corto plazo. Solo mantendrán, como decimos en activo, los sistemas de climatización que sean imprescindibles por motivos de seguridad en las instalaciones críticas o para la continuidad de la actividad investigadora que lo requiera. Y los ilicitanos siguen volcándose con el pueblo ucraniano. Son muchas las personas que han puesto a disposición su segunda residencia y que han llamado al ayuntamiento ofreciendo cualquier ayuda necesaria para los refugiados. Y toda la gestión de atención y acogida se está llevando a cabo desde la oficina Pangea en Elche. Nos lo cuenta nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días, Iziar. Buenos días, Ross. La solidaridad siempre ha sido parte del ADN de nuestra ciudad. De hecho los ilicitanos siguen volcándose con el pueblo ucraniano en los últimos días han llegado a nuestro municipio 40 personas refugiadas en busca de un futuro mejor y alejado de las bombas todas ellas han sido acogidas por familias ilicitanas pero se espera que sigan llegando más ucranianos a la provincia y por eso desde pangea que es la oficina de atención a personas migradas ubicada en plaza barcelona se centralizará toda la gestión de ayuda y acogida por otra parte toda persona que quiera ser familia de acogida... ...o poner a su disposición su segunda vivienda... ...deberá rellenar un formulario a través de la página de la Generalitat... ...y que será gestionado por el CATE... ...que es el sistema de acogida de protección internacional... ...regulado por la Administración Pública. En cuanto a, lo, a la acogida de menores, el Edil de Derechos Sociales... ...Mariano Valera únicamente dice... ...se pueden llevar a cabo mediante los cauces legales... ...del sistema de protección de la Generalitat... ...para garantizar su seguridad y también evitar que puedan ser víctimas de trata. Pues eh, gracias Iciar, vamos a escuchar a Mariano Valera, al concejal de Políticas Inclusivas. Bien, pues no tenemos eh, previsto ese corte y hablamos de otro asunto. Hoy es el Día Mundial del Consumidor, día en el que se promueve la difusión de los derechos fundamentales de las personas consumidoras. Se instalará una mesa informativa desde las 10 hasta la 1 y media del mediodía en la Plaza de Baix. Así nos lo contaba ayer nuestra compañera Yanire Perona. Buenos días. Así es, la pandemia ha tenido consecuencias también en nuestra vida como personas consumidoras cambiando algunas de nuestras pautas de compra y multiplicándose así las compras por internet. A consecuencia de estos cambios en los últimos años han sido muchos los ilicitanos que han necesitado acudir a la Oficina Municipal de Atención al Consumidor en busca de asesoramiento. En este mercado en el que la oferta es siempre constante, abundante y cambiante, los consumidores debemos estar bien formados e informados. Es por eso que mañana, para ...para celebrar el Día del Consumidor en la Plaza de Baix... ...estará instalada a partir de las 10 de la mañana... ...y hasta la una y media del mediodía... ...una carpa informativa en la que todos los ciudadanos... ...podrán acercarse a recibir información... ...y además se le entregará como obsequio... ...una bolsa reutilizable para la compra. Pues vamos a escuchar a la concejal de Consumo... ...la concejal de Sanidad, Mariola Galeana... ...hablando precisamente... ...de esa mesa informativa que se va a instalar... ...este mediodía en la Plaza de Baix. En esta carpa informativa, pues básicamente... ...lo que queremos transmitir a los ciudadanos... ...son unos consejos básicos a la hora de realizar una compra... ...ya que es muy importante, entre otras muchas cuestiones... ...pero es muy importante leer con detenimiento... ...todos los documentos antes de firmarlos... ...conservar siempre una copia de lo que se firma... Recoger toda la información por escrito con carácter previo a manifestar nuestra voluntad de contratar. Y debemos de ser, eh, aquí sí que quiero hacer un especial hincapié, debemos de ser muy cuidadosos a la hora de realizar contrataciones por vía telefónica o internet. Pues ahí quedan los consejos útiles en este Día Mundial del Consumidor y ayer los responsables de la OMIC, la Oficina Municipal de Información al, Consum al Consumidor, hicieron balance de 2021 y aseguraron que se tramitaron algo más de 2.000 reclamaciones. La mayoría fueron a las compañías de telefonía móvil, bancos y eléctricas, también a las compañías de seguros. El dinero recuperado a favor de los consumidores por estas reclamaciones fue de algo más de 200 mil euros. Y más de una decena de centros educativos de Ilche imparten talleres de prevención en salud mental para adolescentes ante el aumento de los casos de depresión. La concejal de Educación María José Martínez destacó ayer que por el momento se han atendido a unos 350 estudiantes pero se prevé alcanzar los 700. La escuchamos. Pero creemos que es un pequeño paso para abordar estas eh, situaciones y sobre todo dar herramientas y estrategias al alumnado para que ante esas situaciones puedan actuar y sobre todo también muy importante ser capaces de detectar en los propios centros educativos aquellos casos que puedan ser más serios o que presenten una realidad más preocupante. Pues esos talleres eh, son ofrecidos por el Centro Estima hasta el mes de junio se llevarán a cabo en los institutos y proporcionan herramientas, como hemos escuchado a la Edil de Educación, para que el alumnado sepa actuar ante situaciones de ansiedad o conductas violentas. Escuchamos a la directora de este centro, Estima, Raquel Pérez, hablando precisamente de cómo está teniendo ...estos talleres, la respuesta entre los adolescentes. En la adolescencia no te sientes a veces comprendido... ...entonces eh, les está gustando mucho poder crear ese espacio... ...donde algunos de ellos pues muestran un poco sus, sus problemas... ...y conocen herramientas, porque es verdad que con, con la edad que tienen... Eh, ...no les han enseñado o no saben cómo gestionar, cómo gestionar las emociones... ...entonces permitir ese espacio, la verdad es que les está gustando mucho... ...y la experiencia está siendo muy enriquecedora". Y hablamos de otro asunto. Tras el éxito del primer certamen, la Asociación de Informadores de Ilche ha convocado la segunda edición del Premio de Periodismo Vicente Verdú para reconocer e incentivar la búsqueda de la innovación en el tratamiento de la información entre los periodistas. El mejor trabajo periodístico estará dotado con 6.000 euros. Nos cuenta más detalles nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ross La Asociación de Informadores de Elche vuelve a convocar este año el premio Vicente Verdú de Periodismo e Innovación. En esta segunda edición se quiere reconocer e incentivar la búsqueda de la innovación en el tratamiento de la información entre los periodistas. El Ayuntamiento y la Universidad Miguel Hernández colaboran en esta iniciativa en la que podrán participar aquellas personas con una vinculación profesional al mundo del periodismo ...y cuyos trabajos se hayan publicado entre el 1 de abril de 2021 y el 28 de febrero de 2022. La presentación de trabajos finaliza el 30 de abril y el premio se conocerá a lo largo del mes de mayo. El jurado valorará la calidad y originalidad, la pluralidad de las fuentes, el uso de recursos visuales o el fomento de la participación. El mejor trabajo recibirá 6.000 euros y además como novedad se entregarán dos accessit de 500 euros... En la primera edición se presentaron 21 trabajos y según la presidenta de la Asociación de Informadores, maría Mariate Bolívar, se consiguió poner estos premios de periodismo en el mapa nacional. Por su parte, la UMH seguirá apostando en premiar trabajos periodísticos que utilicen la tecnología para contar mejores historias y tener conocimiento. ...más impacto social. Pues muchas gracias Marga por este resumen... ...vamos a escuchar las declaraciones que realizaba ayer... ...la presidenta de la Asociación de Informadores... ...Maríate Bolívar. Mantener el éxito de esta primera convocatoria... ...la visibilidad de Elche a nivel nacional... ...a través de este premio... ...y principalmente reivindicar el periodismo innovador... Es el objetivo con el que afrontamos esta segunda edición, que contará, como el año pasado, con una dotación de 6.000 euros para el trabajo ganador. Y, además, el jurado podrá otorgar hasta dos accesis de 500 euros cada uno, cantidades que aportará, como ha comentado la concejala, el ayuntamiento. y esta vez Y este año por primera vez en esta edición. Pues la Universidad Miguel Hernández de Elche seguirá apostando por premiar trabajos periodísticos que utilicen la tecnología para contar mejores historias. Es lo que declaró el vicedecano del Grado de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Félix Arias. Nuestra intención de seguir afianzando esas bases de colaboración, tanto con instituciones locales como con la profesión, desde la Universidad y desde el Grado y desde el Máster, Y la importancia de eh, resaltar estos, estos grandes trabajos, de premiarlos, para que se conviertan también en un referente pues, para estudiantes, para profesionales, que lo apliquen también a, al periodismo local y que de alguna manera eh, consigan trasladar de la mejor manera posible información compleja y de calidad. Y el proyecto de renaturalización del río Vinalopó a su paso por la ciudad cuenta ya con el apoyo de profesores e investigadores de las universidades de Elche y Alicante junto a asociaciones y colectivos de la ciudad. Ayer, Margalló Ecologistes en Accio publicó ese manifiesto para pedir al alcalde que reconsidere su posición y permita la presentación de la propuesta de renaturalización para optar a una subvención del Estado. Hasta mañana, miércoles, hay de plazo. ...para presentar la petición de subvención ante el Ministerio... ...aunque desde el Grupo Socialista... ...tanto el alcalde como el portavoz de gobierno... ...han asegurado que esta actuación no es una prioridad... ...que no hay certezas de su viabilidad... ...y que convocatorias como la de este miércoles... ...van a seguir saliendo porque hay fondos europeos... ...para este tipo de actuaciones tendentes... ...a sacar el hormigón y recuperar el paisaje... ...y el ecosistema natural de los ríos españoles... ...en sus tramos urbanos". ...se acerca el Día del Padre... ...una fecha para celebrar en familia... ...durante estos días podremos observar en las calles... ...la campaña lanzada por la Concejalía de Comercio... ...que anima a la ciudadanía... ...a celebrar este día comprando un regalo... ...en los establecimientos de proximidad... ...que escuchamos al Edil de Comercio, Felipe Sánchez. Que te eh, empujen el columpio... ...que te lleven todos los días a karate ...o a inglés o, o a cualquier otro sitio... Y bueno eso pues eso merece celebrarse esa celebración además merece un regalo y que ese regalo se, se bueno pues se busque y se encuentre en el comercio de, de proximidad por eso la, el lema de la campaña es el una ciudad para, eh, para celebrar eh, es una ciudad para celebrarla Ayer todos los medios hicimos balance de estos dos años de pandemia que ya se ha cobrado la vida de 329 personas aquí en Elche y más de 65.000 han sufrido las consecuencias de esta enfermedad. Ahora estamos saliendo de la sexta ola con una situación sanitaria que va mejorando poco a poco y con una incidencia por debajo de los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy actualizarán los datos desde la Consejería de Sanidad. Y seguimos hablando de salud porque el Hospital General de Elche atendió a cerca de 17.000 nuevos pacientes por patologías cardiovasculares en 2021. Con motivo del Día Europeo para la Prevención Cardiovascular, profesionales de enfermería han elaborado vídeos informativos y se han puesto pósters en el hall del Hospital General que se van esos vídeos se van a difundir por las redes sociales y que se enmarcan dentro del programa Cuidemos tu, tu salud con diversas actividades orientadas a prevenir patologías. La prevención es de gran importancia si se tiene en cuenta que alrededor de un millón y medio de personas sufren ...un infarto agudo de miocardio al año... ...las enfermedades cardiovasculares por tanto... ...constituyen la primera causa de muerte en el mundo... ...y también ha tenido su día mundial la incontinencia urinaria... ...desde el servicio de rehabilitación del Hospital Vinalopo... ...se ha apuntado que la fisioterapia de suelo pélvico... ...es una herramienta muy efectiva y beneficiosa contra la incontinencia y el dolor. Cuidar la postura, hacer ejercicios pélvicos, tener hábitos saludables y evitar deportes de impacto, si existe esa patología, son algunos de los consejos para combatirla. La incontinencia afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque se estima que hasta un 40% de las mujeres de mediana edad tiene algún escape de orina a lo largo de un año frente al 30% de los hombres.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 Faltan tres minutos para llegar a las siete y media de la mañana y es tiempo ya para conocer la crónica deportiva. Paco Gómez nos cuenta cómo retoman hoy los jugadores del Elche Club de Fútbol los entrenamientos para el próximo encuentro. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve esta mañana a los entrenamientos tras haber disfrutado dos jornadas de descanso. Ese fue el premio que dio Francisco a los futbolistas franjiverdes tras la importante histórica victoria conseguida en Granada que ha catapultado al equipo ilicitano hacia la permanencia con 32 puntos y a 8 del descenso, a 10 del a la vez penúltimo y a 13 del colista. A falta de tan solo 10 jornadas, da la sensación de que el Elche empieza a acariciar esa permanencia. Sin embargo, el técnico del Elche, Francisco, prefiere mantener los pies en el suelo. Sí, lógicamente nos ponemos a 8, con luego habrá ganado a Granada también, que es importante, pero pero bueno, es que he vivido tantas cosas en el fútbol que no nos podemos... Hay que celebrarlo y hay que felicitar a los chavales por el esfuerzo, hay que felicitar a la gente que ha venido a ver no hay que, que felicitar a nuestra gente que nos está apoyando muchísimo y que deseamos la semana que viene tenernos con nosotros en el Martínez Valero, pero a mí como responsable me toca ser realista y saber que nos queda muchísimo camino por recorrer, que 10 jornadas son muchas en primera división y que es el camino, es el de hoy, el de la semana pasada con el Barça y, y no permitirnos tropiezas con los que permitimos en la semana en Valencia. Pues eh, da la sensación de que Francisco no va a dejar que nadie se relaje. El próximo partido será frente al Valencia este sábado a las 4 y cuarto de la tarde. El partido en el que el técnico blanquiverde y los futbolistas son conscientes de que otra victoria acercaría sobremanera a la permanencia virtual. Como reconocía Fidel, el autor del gol en Granada, el paso conseguido en Granada es de gigante. Más importante, ¿no? lo pies en el suelo, sabemos que, que todavía queda mucho, que hay equipos que, que van a apretar desde abajo, pero bueno, no, nos acerca mucho al objetivo, tenemos una distancia importante a, a uno a uno de los rivales directos, nosotros siempre hemos dicho que tenemos que pensar en nosotros y no, no mirar a los demás, cuando tú ganas he, he estado mucho más cerca y la verdad que, que, bueno, que ha sido un paso importante hoy. Por cierto que la Liga hizo ayer público los, los límites salariales de primera división para la temporada tras el mercado invernal. El Elche cuenta con el tercer presupuesto, no se ha movido en ese sentido, el tercer presupuesto más bajo de la categoría con algo menos de 45 millones de euros. Solo por delante del Alavés que tiene 42.300 y el Levante con 33.8. Hasta luego. Hasta luego Paco y damos paso ya a nuestra información del tiempo, importantísima porque queremos saber si esta calima que nos vino ayer, que la trajo la borrasca Celia, va a continuar y sobre todo cuándo caerán las lluvias con barro previstas para mañana. Eso nos lo cuenta nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch, Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai.com y la vaquería del camp delch de Muy buen día. La borrasca Celia sigue garantizando el temporal de viento, mala mar y polvo sahariano en suspensión. Durante esta madrugada, cielos muy nubosos o cubiertos, mucha calima y con la masa de aire tropical continental, temperaturas que aquí en la estación meteorológica de Telaez no han bajado de los 19,6 grados. En buena parte del territorio hemos alcanzado los 18, 19 grados. Hoy la concentración de polvo sahariano en suspensión irá a más. Nos va a dejar una calidad del aire extremadamente desfavorable se recomienda el uso de la mascarilla en exteriores Hoy la jornada estará también marcada por cielos muy nubosos o cubiertos. El protagonista, el viento de levante, rachas de 60-70 kilómetros por hora, mucha calima, temperaturas que suben con la masa de aire tropical continental en máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 21 grados. En buena parte del territorio rozaremos los 21-22 grados. en Mañana miércoles por la tarde comenzará ya a retirarse la masa de aire tropical continental. Tendremos una jornada ...con cielos muy nubosos o cubiertos... ...y es que la borrasca Celia... ...que hoy estará situada al suroeste de la península... ...anexada a un embolsamiento de aire frío... ...en altura dana o gota fría... ...se desplazará hacia el Mediterráneo... ...a partir de mañana a mediodía... Se registrarán las primeras precipitaciones puntualmente moderadas, no descartamos que localmente puedan llegar a ser intensas. Las grandes cantidades estos días se van a registrar sobre todo en el litoral norte de la provincia de Alicante y en la provincia de Valencia. Mañana las primeras precipitaciones estarán acompañadas de barro pese a que el polvo sahariano por la tarde ya comenzará a retirarse junto a la masa de aire tropical continental que será sustituida por una masa de aire mucho más fría y esto va a provocar el descenso de las temperaturas alcanzaremos valores máximos en torno a los 17 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 15 grados Jueves, viernes, sábado, continuará la inestabilidad atmosférica, abundante nubosidad, precipitaciones puntualmente moderadas, temperaturas que no van a superar los 16-17 grados. Para el sábado se podría escapar alguna gota y durante ese tramo final de la semana continuará el viento moderado de componente, este viento de componente marítima.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Este fin de semana se dieron los primeros pasos para recuperar las fiestas patronales. La elección de las reinas y damas de las fiestas de Elche ya tiene fecha y lugar será el 4 de junio en la rotonda del parque municipal y además tanto la gestora de festejos populares como la unión de festejos del candel ya tienen jurado y a las candidatas se ha presentado a ambos se presentaron en un acto público que tuvo lugar este pasado sábado en el patio de armas del palacio de altamira donde la edil de fiestas y el alcalde pues destacaron la importancia de recuperar nuestras fiestas porque son ...la alegría de un pueblo... ...pues bien, a estas alturas... ...conociendo ya la fecha de elección... ...la fecha de proclamación y el jurado... ...nos gustaría saber... ...cómo están los ánimos de los festeros... ...y para ello contamos con el presidente... ...de la gestora de festejos populares... ...Fernando Jaén, muy buenos días Fernando... ...Hola, buenos días Rosemary... Bien, Fernando, eh, ya tenéis fecha, ya tenéis jurado. Ahora lo próximo, el sábado se llevó a cabo el, ese acto público de presentación de candidatas, ¿y lo próximo qué será? Bueno, pues siguiendo el calendario que queremos recuperar eh, con cierta normalidad, dentro de todavía un poco las limitaciones que tengamos por las restricciones que haya sanitarias, Eh, ...tenemos que dar continuidad y hacer lo máximo que se pueda... ...con respecto al 2019 y entonces en este caso tocan las convivencias... ...vamos a proceder a las convivencias de las candidatas eh, mayores... ...que van a tener lugar el fin de semana del 26 y 27 de marzo... ...y bueno, donde, va, donde el jurado va a poder disfrutar de de, de su papel... ...digamos de algunas manera, de todo lo que son las chicas... de, de ...de cómo son, de cómo piensan, de... ...en fin, pues todo ese proceso que hay previo... ...para luego poder designar eh, la difícil elección... ...de quién va a representar a, a las fiestas patronales... ...de nuestra ciudad en el año 2022. Ha habido dos años para preparar esta elección... ...ya hay fecha, ya hay lugar... ...¿hay alguna novedad? ¿Va a haber algo especial? Porque va a ser la primera elección después de una pandemia. Jeje... <risa> sí a ver eh, realmente nosotros hemos estado eh, siempre pendientes un poco de, de qué cosas podíamos innovar y hemos estado también limitados con esas misma con esas mismas ideas e ilusiones hemos estado también limitados a cómo serían las circunstancias cuando llegase el momento hay algunas cuestiones a tener en cuenta que también hay que valorar en primer lugar que Eh, todavía no sabemos eh, con esa actitud de aquí a entonces cómo vamos a estar todos pensamos que mucho mejor porque los avances médicos y la propia avance de, de la pandemia pues así nos lo van indicando a priori y luego a nivel económico bueno vamos a intentar recuperar la marcha que no es fácil que en un solo ejercicio de trabajo porque entendemos que las cosas se van haciendo en un ejercicio de trabajo podamos recuperar la, el volumen del 2019. Entonces, con todo esto, nosotros eh, estamos trabajando en ese proceso de elección que queremos que sea algo diferente. También es verdad que estamos limitados en cuanto al espacio, porque tenemos que ir a la rotonda, de momento el espacio que tenemos de mayor capacidad dentro de nuestra localidad y, y que no suponga un excesivo coste de adecuación, económico me refiero, ...y dentro de ese espacio que tenemos limitado... ...pues sí que estamos planteando la posibilidad... ...de hacer algunos eh, pequeños cambios... ...para que se note quizás, ¿no?... Este, ...este este parón y para que la gente coja ilusión, ¿no?... Eh, ...seguimos trabajando en ello, ya te digo, con la... ...precaución de, de aquí a cuando se tenga que hacer en junio... ...cómo va a ser todo, pero sí, la verdad es que... ...no vamos a adelantar cosas, pero sí que queremos... ofrecer un espectáculo eh, que sea digno de, de lo que es nuestra ciudad... ...y que también suponga un, bueno, pues una, un, un, que tenga elementos diferenciadores de otros años... ...que es lo que toca también, ¿no?, para generar esa sí. nueva ilusión. Fernando, lo veo prudente, eso significa que hay temor, después de saber este fin de semana... ...que ha aparecido una nueva variante a la que le llaman Delta-Cron... ...mezclan el Omicron con el Delta en algunos países europeos, hay temor de que haya una séptima ola... ...y esto vuelva otra vez a congelar esas aspiraciones festeras Bueno, eh, siempre tenemos el, el pequeño temor de que pueda pasar algo... ...pero sí que es verdad que la ilusión puede sobre este temor... ...la prudencia nos han enseñado a la evolución de esta pandemia... ...que hay que ser un aliado justo, es decir, tenemos que ser muy prudentes... ...vamos a estar trabajando codo con codo con el ayuntamiento... ...con el NFC para ofrecer... ...el máximo de gracia y el máximo de espectáculo... ...en todo lo que suponga el proceso de elección... ...y proclamación de nuestras reina y más ...para las fiestas patronales... Uh -huh. ...el tiempo nos irá indicando... ...en qué medida podemos hacer más o menos cosas... ...ahora mismo todavía hay ciertas incertidumbres... ...como la ocupación del espacio... ...si será al 100%, si no... Desde... ...todos esos son los detalles que estamos... ...bueno, pues un poco con esa incertidumbre... Uh -huh. ...pero no por falta de ilusión... ...que la gente tiene muchas ganas... ...y tiene mucha ilusión por, por hacer cosas... ...de hecho... Eh, ...hicimos la gala del Fester y fue todo un éxito... ...hemos estado ahora, lo más reciente participando... Eh, ...junto con la organización de la Media Maratón del Che... ...poniendo 10 puntos de, de apoyo y de, y de, de actividad... Para, ...para la Media Maratón donde la gente se des, la, ...las comisiones de fiestas se han volcado... ...para ofrecer lo mejor que tenían y sus ánimos a los corredores y creo que el, el, la ilusión la tenemos. Mm. Eh, evidentemente, bueno, pues tendremos que ir acompañados también con que las circunstancias nos vayan permitiendo. Somos prudentes, porque hay que hacerlo, mm -hmm. pero tenemos muchísima ilusión y la gente tiene muchas ganas de hacer fiesta y en eso vamos a volcarlo Y tanto que tenemos ganas de hacer fiesta. De hecho, eh, ustedes han estado participando en la media maratón y ¿de qué forma ha participado la gestora de las comisiones de fiestas en toda la ayuda humanitaria que se está recogiendo para el pueblo ucraniano y en esas campañas de, también de, de acogida a los exiliados de esta guerra? Bueno, ahí estamos haciendo eh, a nivel eh, individual las comisiones, a través de algunas de sus parroquias, a través otros de algunas ONGs, están colaborando de forma activa en, en el envío de artículos de pena de necesidad, Eh, de momento no tengo constancia de que nadie haya planteado la posibilidad de, de ninguna acogida, ninguna familia. En cualquier caso, eh, precisamente hoy mismo tenemos una asamblea de presidentes donde vamos a hacer una valoración genérica de, de todo lo que está pasando entre ellos evidentemente abordaremos a una cuestión porque es de actualidad de lo del tema de Ucrania y por supuesto siempre que hemos podido hemos estado apoyando a todos los niveles desde el envío de, de dinero a través de las cuentas que sean oficiales hasta la recogida de alimentos o alimentos de primera necesidad o juguetes cuando se trata los niños tenemos una vía solidaria tenemos unas, una una ilusión por por, por ...no solo por trabajar... ...sino porque también la gente sea feliz... ...y en la medida que podemos... ...siempre hemos estado colaborando... ...con todas estas cuestiones. Fernando, pues... Eh, ...solo me queda... ...hemos hablado de la elección del 4 de junio... ...hay fecha para la proclamación... ...en el Gran Teatro 2 de julio... ...tienen experiencia para hablar... ...para, para trabajar con incertidumbres... ...lo han estado haciendo durante estos dos años... ...esa proclamación en el Gran Teatro... ...a pesar de las incertidumbres... ¿También va a tener alguna novedad? ¿Van a incorporar alguna novedad o, o va a ser la tradicional? Bueno, el marco del gran teatro y, y, y el aforo no nos permiten hacer demasiadas grandes cosas. Al final, todo esto dependerá un poco de, de cómo evolucione. Eh, la idea siempre es hacer alguna pequeña innovación e introducir algún pequeño elemento que sea diferenciador de, de las que nos hemos hecho en años anteriores. También es verdad que como hace dos años que no estamos haciendo ninguna, pues cualquier cosa va a parecer como nueva, ¿no? Pero sí, estamos trabajando en poder hacer algo distinto y esperamos con bueno, pues con, con mucho ánimo el, el poder llevarlo a efecto, pero todo esto se irá viendo con el paso del tiempo y demos trabajándolo y demos ofreciéndolo en el momento en el que toque. También hay que recordar que el día de la proclamación, justo cuando termina la proclamación, se produce una fiesta de proclamación en el Ordebaix donde habitualmente hemos juntado a 1.200 personas para cenar, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo va en un conjunto que, que tenemos que ir centrando y ya te digo, inicialmente todo se va a preparar ...según los parámetros de 2019... ...y pues, conforme se vayan acercándonos uh -huh. las fechas... ...pues tendremos que adaptándonos a las circunstancias... ...pues nos han dicho que oleremos a pólvora... ...que miraremos al cielo para ver la, la nid del alba... ...y oleremos sí, bueno. también a purpurina y a esos trajes festeros... ...que las candidatas eh, se vestirán de gala... ...durante la elección de la reina y damas de las fiestas... ...tanto mayor infantil de Elche de 2022. Muchísimas gracias, Fernando Jaén, por trabajar por ello. Muchas gracias a vosotros y a ti en especial por hacer este seguimiento informativo de, de nuestras acciones que, como bien comentamos antes, la gente por la calle no cesa en pararnos para preguntarnos si este año van a haber fiestas y si vamos a hacer cosas y nosotros a todos vamos a responder que sí, que este año van a haber fiestas y vamos a hacer cosas.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 y siete cero nueve son las siete y cuarenta y siete minutos de la mañana y nosotros continuamos aquí dando las noticias más destacadas hemos comenzado a las 7 recomendando que salgan hoy poco a la calle porque la calima volverá a mantener los cielos cubiertos también ese color naranja pero mucho polvo en suspensión y no es bueno para la salud, sobre todo para las personas con problemas respiratorios o con alergias, así que la mascarilla nos puede servir para poder respirar mejor. Los expertos nos recomiendan estar el menor tiempo posible al aire libre para evitar ese polvo del Sáhara. ...tendremos también fuerte viento de levante... ...y alcanzaremos una máxima de 21 grados... ...inmediatamente en unos minutos... ...volveremos a recordar... ...la previsión meteorológica de Vicente Bordonado... ...que pues prevé lluvias... ...no para hoy, sino para mañana miércoles... ...nos lo va a contar en unos minutos... También, a las 8, volveremos otra vez a contarles cómo está yendo la MICAM, la feria de calzado más importante de Italia para los zapateros. Un total de 28 empresas de calzado de Elche están mostrando en esa feria sus colecciones de invierno. Ayer, el alcalde y el concejal de promoción económica visitaron el certamen para apoyar así al sector del calzado en uno de sus momentos más complicados por esta guerra de Ucrania.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 Hoy es el Día Mundial del Consumidor y el Ayuntamiento va a instalar una carpa, un stand, en la plaza de Baix para informar a los ilicitanos de sus derechos como consumidores. Y también les estamos contando que las universidades públicas como la de Alicante o la de Elche van a apagar sus sistemas de calefacción por graves esta grave crisis energética que nos ha dejado la guerra de Ucrania y que ha disparado todos los precios, los transportistas también han comenzado una huelga indefinida, los pescadores además han amarrado sus barcos porque dicen que la situación es insostenible y la patronal de servicios a exec pues pide al gobierno de Pedro Sánchez ayuda porque han comprobado que los precios por ejemplo en alimentación se han disparado en un 20% y en cuanto al deporte Paco Gómez nos hablará de la plantilla del Elche Club de fútbol que ha vuelto hoy vuelve hoy a los entrenamientos tras haber disfrutado de dos días de descanso por su victoria frente al Granada importante victoria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 Telenic, el informativo de Elche con Salvador Campello.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 Minipunto Limpio en Elche. Más cerca, más fácil. Es un mensaje de UT Elche y Ayuntamiento Elche. Y cuando faltan 8 minutos para llegar a las 8 de la mañana, vamos a dar paso de nuevo a Paco Gómez. Muy buenos días.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 Hasta luego Paco, muchas gracias y damos paso a la previsión meteorológica a Vicente Bordonado. Es importante que nos cuente cómo está evolucionando esta calima y también el fuerte viento que se espera para hoy. El tiempo en Teleelche en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la Baquería del Camp delche. De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 ¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con banco de telem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com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 Pues con este ritmo de Marcanzoni... ...vivir la vida, nos tenemos que despertar... ...porque pasan dos minutos de las 8 de la mañana... ...aquí en el programa La Glorieta... ...venimos contándoles las noticias... ...desde las 7 de la mañana... ...saben que la Calima volverá a mantener hoy... ...ese cielo cubierto... ...y ese color naranja en el paisaje... ...e irá a más ese polvo en suspensión... ...según la previsión de Bordonado... El fuerte viento de Levante continuará, las lluvias llegarán a partir de mañana y la mascarilla se hace indispensable para las personas con problemas respiratorios. Nos recomiendan estar el menor tiempo posible al aire libre hoy para evitar ese polvo en suspensión del Sáhara. la presencia de 28 expositores ilicitados en la Feria Zapatera de Milán demuestra la fortaleza del sector del calzado en Elche. El alcalde asistió ayer, acompañado del concejal de promoción económica, a la edición número 393 de Mimicán y destacó la resiliencia de los empresarios de Elche ante la actual situación de incertidumbre, dijo Internacional. Lo escuchamos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 Y la presidenta ejecutiva de abecal y de la patronal de Industriales del Calzado de España, Marian Cano, mostró su satisfacción porque se hayan retomado de forma presencial las ferias de calzado. Advirtió que se ha notado la ausencia de clientes de Rusia, Ucrania y de países vecinos que ven con mucha preocupación la invasión rusa. Reconoce que habrá repercusiones en las exportaciones ya que se han paralizado la actividad rural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 Y es que la invasión de Ucrania ha provocado una subida de los precios ya notable en Elche, porque las empresas ilicitanas tienen que mantener su actividad y soportar los costes de producción. La huelga de transportistas y el encarecimiento de los costes sumado a la incertidumbre que depara la guerra los mercados, hace aumentar los precios en cadena. Desde la Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca, AESEC, han denunciado que en alimentación, por ejemplo, se han producido subidas de hasta el 20%. Por todo ello, piden ayuda al Gobierno de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 llegado a subir hasta el 100% el coste del aluminio cortado... ...o sea, bueno y esto provoca que, que son elementos básicos de fabricación... ...tanto en construcción como en alimentación. Pues ayer el presidente Pedro Sánchez en la entrevista que realizó... ...a la sexta televisión dijo, anunció ya que se van a producir rebajas fiscales... ...en los combustibles por ejemplo y carburantes... ...de todas formas no concretó de qué forma eh, se van a llevar a cabo esas bajadas de impuestos y algunas universidades públicas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 ...que puedan ser víctimas de trata. Gracias Isier, vamos a escuchar a Mariano Valera. Ese acogimiento de niños, niñas y adolescentes... ...sin referente familiar... ...únicamente se puede realizar... ...a través de los cauces legales... ...del sistema de protección de la Generalitat. No se contempla ninguna otra posibilidad... ...que no sea esta. Es decir, tenemos que garantizar la protección y la seguridad y, sobre todo, evitar que puedan ser víctimas de mafias de trata. Por lo tanto, solamente se realizará por los cauces legales del sistema de protección de la Generalitat.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 ...en cambio el gimnasio por los columpios se merece un regalo... ...o por todas las veces que te ha peinado el remolino... ...se merece un regalo... ...escuchamos al concejal de comercio, Felipe Sánchez. Que te eh, empujen el columpio... ...que te lleven todos los días a karate... ...o a inglés o, o a cualquier otro sitio... ...y bueno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 Y ayer los responsables de la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, hicieron balance de 2021. Aseguraron que se tramitaron algo más de 2.000 reclamaciones. La mayoría fueron por las compañías de telefonía, móvil, bancos y eléctricas. También a las compañías de seguros. El dinero recuperado a favor de los consumidores por estas reclamaciones fue de algo más, de 200.000 euros. Así que vale la pena reclamar.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 Y las sesiones, estos talleres, que son ofrecidos por el Centro Estima, hasta junio van a proporcionar herramientas, como hemos escuchado, para que el alumnado sepa actuar ante situaciones de ansiedad o conductas violentas. Escuchamos ahora a la directora de este centro, Raquel Pérez, dando una, su opinión de cómo están respondiendo los adolescentes en los talleres.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 Y además el jurado podrá otorgar, otorgar hasta dos ascesis de 500 euros cada uno, cantidades que aportará, como ha comentado la concejala, el ayuntamiento. Y, esta y este año por primera vez en esta edición. Pues la asociación contará con el apoyo de la Universidad Miguel Hernández de Elche porque su vicedecano de grado de periodismo de la Universidad, Félix Arias, así lo dijo ayer.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 Pasan 17 minutos de las 8 de la mañana y hay más asuntos. Vamos a hablar de salud porque el Hospital General de Elche atendió cerca de 17.000 nuevos pacientes por patología cardiovasculares en 2021. Con motivo del Día Europeo para la Prevención Cardiovascular, profesionales de enfermería han elaborado vídeos informativos que se van a difundir por las redes sociales y que se enmarcan dentro del programa Cuidamos tu Salud, con diversas actividades orientadas a prevenir patologías. Se han colocado pósters personales, precisamente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 ¿Tienes plan para el Día del Padre? En Águila Bar te lo ponemos muy fácil. Hemos preparado unos menús especiales para que disfrutéis en familia en torno a nuestra mesa. Porque, aunque a veces sea un cascarrabias, papá se lo merece. Hazte a tu reserva en Águila Bar, en el centro La Torre, Altavix o Corazón de Jesús. Consulta los menús en nuestras redes sociales.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 Pues con esta sintonía eh, paco Gómez, buenos días estás satisfecho con lo que nos está pasando buenos días, <risa> buenos días. Yo creo que estamos... porque bueno el paisaje es lunar no y con esta calima bueno tú estás acostumbrado ¿eh? hay muchos ...dicen que la calima es algo extraordinario, es algo anómalo... ...no, se repite, se ha repetido en varias ocasiones... ...no tan fuerte como ahora, pero en Canarias tú estuviste... Sí, ...tú estuviste en una tormenta de polvo. Estuvimos atrapados tres o cuatro días en una tormenta de polvo... ...allí es mucho más habitual las <coughs> las calimas... ...pero aquella vez eh, con el Elche Club de Fútbol... ...pues estuvimos, eh, quiero recordar, hasta el miércoles... ...desde el sábado uh -huh. que se jugó hasta el miércoles... ...estuvimos allí cinco días... ...y la verdad es que son situaciones... ...allí era todavía mucho peor... ¿eh? Claro. ...allí no se veía nada, la tierra la masticabas... Allí era tremendo, esto todavía es soportable, aunque no bueno, sea nada bueno para la salud. Para ti, que ya has vivido aquello, pero sí, para sí. nosotros, por ejemplo, a mí me pican los ojos, sé que tengo polvo en la garganta, sí, sí. No, no, porque he venido esta mañana, no me he puesto la mascarilla, error. error. Ah, hay que, hay que es que no había oído abordonado, hay nos, que, hay nos hay recomienda llevarla... poner la no, no, mascarilla y gafas calle, de sol. Y gafas, sí, porque la situación es, es bastante complicada, pero aún así, insisto, hay calimas allí en... ...en Canarias que son muchísimo peores... ...yo cuando estuve allí ya te digo... ...masticabas tierra, no veías absolutamente mm -hmm. nada... Mm -hmm. y, ...y había, era espesísima la, la capa de polvo. Bueno, nos consolamos, siempre hay algo peor, ¿no? Siempre. Aunque no sé qué peor de lo que estamos viviendo... ...venga, eh, vamos con las alegrías del Elche... ...porque en la crónica has dicho que se reanudan... ...pero hay un detalle que has dicho... ...que lo has, lo has apuntado al final... ...por sí. cierto, lo del salario... ...de los jugadores, no, el salario... Sí, no, ...el límite salarial... Eh, el, que, que, la... que ...¿cómo está el Elche? ...porque el Barcelona dice oh, que se ha pasado así como... ...ciento y pico millones de euros... ...el Barça, mientras que el Madrid eh, es con diferencia... ...con 739 millones de, pesos, de euros la plantilla más cara... Uh -huh. ...lo del Barça es cuanto menos muy llamativo... ...tenía 97 millones de límite salarial en verano... ...y ahora tiene menos 144... ...esto oh. significa que se ha gastado la intemerata... ...en el mercado de invierno y que ahora, bueno, pues tiene ese balance negativo. Pero nega un momento, negativo. esto esto le perjudica al Barça. No lo van a descender administrativamente, ¿Qué ¿Qué pero va? si este debe es. mucho más que el Elche. Da igual, pero no le debe a Hacienda. así que bueno, puede, puede, no sé, puede, puede no deber, sé. Puede deber lo que quiera. No, lo que significa esto es que... Es que no, estar como empeñado como... ciento y pico millones es sí, mucho. Si no consigue balancear en verano, no podrá fichar nada más. Como ha fichado mucho ahora, sí. a menos que tenga ingresos extraordinarios por venta de jugadores, etcétera. Bueno, pero, pero Bueno, en pero nosotros sí cumplimos, ¿no? Es, sí, sí, cumplimos y con creces, estamos como estábamos, en verano éramos la tercera plantilla más barata, seguimos siendo la tercera más plantilla más barata, a pesar de que hemos aumentado el límite salarial en 3.200.000 euros en este mercado invernal. Pero bueno, seguimos siendo la tercera mm. m, plantilla más económica, con lo que sigue teniendo mérito no estar entre los tres últimos. Mm -hmm. Y gracias a la victoria frente al Granada, pues el Elche ha un, un zarpazo muy importante para hacia la permanencia recordamos que ahora mismo saca ya ocho puntos de diferencia Con el descenso, esto no es todavía permanencia, pero sí es cierto que está muy cerca y que se acaricia y que si se le ganase al Valencia este sábado a partir de las 4 y cuarto, pues con 35 puntos, yo diría que sería una casi casi permanencia virtual. Para ese partido la plantilla vuelve hoy a los entrenamientos, tras dos jornadas de descanso que dio eh, Francisco, eh, tras la victoria frente al Granada, un Francisco que se si hiciéramos una clasificación virtual desde que él llegó en el Chelsea sería séptimo estarían puestos europeos lo que demuestra el, el acierto que tuvo Cristian Bragarniche el propietario en firmar a este entrenador y bueno pues la afición del Elche ahora mismo está en un momento yo creo que eh, muy positivo consciente de que el Elche va a estar otro año más en primera división si no hay un auténtico descalabro ...y ya solo poniendo ojos en el partido frente al Valencia... es uno de esos choques de la Comunidad Valenciana... ...bonitos, uh -huh. contra un Valencia... ...que ojo, si el Elche le gana... ...se puede poner a tan solo dos uh -huh. puntos del Valencia. Bien, pues hoy podremos eh, tener imágenes de los entrenamientos o no... ...o siguen siendo a puerta cerrada... Son... ...Paco, ¿qué, ¿qué material vas a contar hoy para no, tu y, programa? El material gráfico en este caso es... ...tenemos que adaptarnos... Y de momento hoy el, el ECHE solo abre la puerta a los entrenamientos una vez a la semana, uh -huh. 15 minutos. Luego uh -huh. sí si es cierto que nos manda de vez en cuando material que ellos uh -huh. graban y nos lo mandan, no sé si hoy será ese día, hoy no tenemos protagonista. Pero que... es que hoy el entrenamiento va a ser un poco complicado, con esta calima le puede afectar a los jugadores, ¿no? No te digo que no, pero igual se hace más corto, va a depender de las condiciones que ellos vean. Salir van a salir, a bien. entrenar. Pero... Bueno, pues con mascarilla, seguro. A entrenar es con lo que... mascarilla lo dudo, porque te asfixias, pero bueno. No eh... sé si es peor asfixiar con sí, sí. el polvo igual o Igual deciden con... si es muy perjudicial eh, no salir y quedarse en el gimnasio, también es una Puede posibilidad. Ser. Puede ser, bueno. Eh, estaremos pendientes tanto de la crónica deportiva como de la crónica de Vicente Bordonado y de también de nuestros servicios informativos. Paco, muchas gracias. A ti, Por cierto, eh, del, del marca, del diario El Marca, ya que lo tienes eh, en portada. Pues en es portada lo que nos habla trae? de la victoria que ayer el Madrid ah. consiguió en Mallorca, que por cierto al Elche le viene bien, porque ah, sí. en Mallorca está por debajo del Elche. Genial. Y es ya su quinta derrota consecutiva, o sea que al Elche le viene fenomenal que los rivales que están por debajo pierdan. Ayer el Madrid aumentó su ventaja... Eh, ...para ganar la Liga ya le saca 10 puntos al Sevilla... ...que es segundo, o es sea, decir... Que, ...que se ha disparado el Madrid... Ha, ...el Madrid se ha disparado <risa> y ahora mismo tiene Liga y Media en el bolsillo... ...bueno, pues que les vaya bien... Eh, ...Paco, muchísimas gracias... Ti, ...hay que cerrar esta crónica deportiva porque... Mm, ...nuestro compañero Vicente Bordonado... ...es importante saber eh, qué nos cuenta... ...ya saben que hoy tenemos Calima... ...que hoy hay que ir con mascarilla que va a te, vamos a tener fuertes vientos y de momento las lluvias no, las lluvias esperan para mañana miércoles. El Tiempo, en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch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 ...no descuides tus revisiones médicas... ...ahora y siempre... ...somos centros seguros... ...somos Rivera Salud... ...somos salud responsable... ...son las 8 y 35 minutos de la mañana... ...antes de conocer... ...cómo se circula en estos momentos... ...por las calles de la ciudad... ...vamos con el consejo del día... ...de la empresa mixta... ...Aigüesdeltz... ...en Aigüesdeltz queremos estar... ...cerca de TIE...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 Síguenos en redes sociales y conoce más consejos para hacer un uso responsable del agua. iWest Delt, cerca de ti.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 eh Bien, es un día un poco complicado, ayer tuvimos rachas fuertes de viento, hoy seguirá soplando el fuerte viento de Levante, tenemos mucho polvo sahariano en suspensión, ¿esto está provocando algún problema en los semáforos de la ciudad, en, a la circulación, Jesús? No, no afecta nada, eh, no ha habido ninguna incidencia de semáforos, nada, todo con normalidad. Menos mal, así que <risa> dime cómo, cómo se circula o cómo es el tráfico a estas horas. Sí. Pues mira, a esta hora aparece con más densidad en las entradas y salidas a la ciudad, como en la avenida de Alicante, avenida Santa Pola, avenida de Novelda, Ronda Oeste y avenida de Crevillente.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 Muy buenos días. Buenos días Jesús y muchísimas gracias por esos consejos que siempre nos das de lunes a viernes y por esa información tan útil que también ofreces para los conductores de la ciudad más o menos a estas horas. Son las 8 y 39. Inmediatamente vamos a abrir esa ventana al mundo con el repaso de los titulares de la prensa nacional, los diarios más destacados. La Glorieta con Rosmar y Alonso. I... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Per tot es vegades que va a lluitar per tu es un regal. Dèneu de, de Març. Elx, una ciutat per celebrar. Compra la teua ciutat, celebra la teua ciutat. Ajuntament d'Elx, de Comerç. No esperes a que ocurra.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 Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de Propilot con... Estás escuchando La Glorieta con Rosemary Alonso Son las 8 y 40 minutos de la mañana Comenzamos aquí este repaso de la prensa nacional, los principales diarios Es el día 20 de la guerra en Europa Y todos vuelven otra vez a señalar cómo evoluciona esta guerra Que nos está dejando una crisis humanitaria y una crisis económica importantísima gravísima por ejemplo el país en recoge en titulares Rusia golpea a las ciudades en plena ofensiva diplomática nos cuenta que las tropas de Putin bombardean de forma insistente kiev y otras urbes como jarkov y Mariupol Estados Unidos dialoga con china es el nuevo agente que se introduce de forma preocupante en, esta, ...en este conflicto... ...y advierte a los aliados de su temor... ...a que Pekín preste apoyo militar a Moscú... ...Rusia y Ucrania siguen los contactos hoy... ...en medio de los combates y el éxodo de la población... ...el país trae en portada la fotografía de... ...una mujer valiente en Rusia... ...que muestra un cartel de no a la guerra... Además, en directo, ya saben ustedes eh, cuál es la represión de... que tienen que sufrir estos ciudadanos rusos cada vez que protestan contra la guerra cárcel. Los cadáveres, y dice el país también, los cadáveres se amontonan en Mikolávich, una importante ciudad portuaria del Mar Negro que lleva dos semanas bajo el asedio de las fuerzas de Putin. La morgue repleta de cuerpos jóvenes. ...esto es lo que recoge el país en cuanto a la guerra... ...dice también que Sánchez negociará con los partidos... ...la rebaja fiscal de la energía... ...y el Partido Popular trata de calmar a sus socios europeos... ...sobre el pacto con Vox en Castilla y León... ...y China confina a 17 millones y medio de personas... ...en Shenzhen por la COVID... ...eso también es preocupante... ...porque podemos volver a sufrir una séptima ola... ...y el ABC, ¿cómo recoge el ABC?... ...pues mira, el ABC en portada no recoge la guerra de Ucrania... ...sino que tiene la fotografía de la Fiscal General del Estado... ...Delgado fue informada del caso Estampa... ...aunque lo negó... Hacienda tiene margen para bajar hasta 30 céntimos el combustible. Combinar una reducción del IVA con un recorte del impuesto de hidrocarburos permitiría abaratar más del 15% el coste de llenar el depósito. ABC, por tanto, para la portada la dedica a esa rebaja fiscal anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a ese nuevo caso de corrupción, no es nuevo, sino a los coletazos del caso de corrupción de Villarejo... Y, demás y otros dosieres sobre la investigación por revelación de secretos. Esto es lo que recoge el ABC El Mundo, el mundo sí, como igual que el país, titula Estados Unidos alerta de que China está dispuesta a dar armas a Rusia. Los servicios de espionaje confirman las intenciones del presidente chino de apoyar militarmente a Putin. Biden baraja un viaje a Europa para reunirse con sus aliados de la OTAN. En portada El Mundo recoge la fotografía de dos soldados ucranianos rezando y también dice que el cielo se iluminó de rojo, vimos un hongo como la, los nucleares. Los 12.000 vecinos de el municipio de Javoriv junto a Polonia sintieron caer los misiles. También recoge el mundo eh, la noticia de la Fiscal General del Estado del caso Villarejo. Dolores Delgado intervino en la investigación al fiscal del caso Villarejo, aunque lo negó. Y también recoge que Feijóo decidió prepararse para el relevo de casado hace más de un año. El varón gallego asumió que el cambio era necesario, así no vamos a ningún sitio y lo entrecomillan y el PSOE se opone en Europa a juzgar los crímenes de ETA como de lesa humanidad. Estos son los principales titulares que recoge el mundo en su portada y la razón. Vamos a ver eh, la razón también, recoge la fotografía de heridos eh, ucranianos efectivos de emergencias trasladan a un hombre herido con ayuda de otra persona ayer en la capital de Kiev y titular. Rusia amplía su ofensiva e intensifica el bombardeo para la conquista de Kiev. Estados Unidos y Reino Unido avisan de que una agresión contra un país de la OTAN será acto de guerra y Washington cree que Putin ha pedido armas a China y alerta de que habría consecuencias. Así avanza la guerra en su día número 20 y sánchez en la razón dice que aprobará el día 29 rebajas fiscales en respuesta a la guerra rebajas fiscales que ya piden todos los sectores económicos subirá el gasto en defensa dice sánchez y defiende la necesidad de parar los pies a putin estos son los principales eh, titulares de los diarios nacionales no todos no nos caben todos pero sí los más destacados Son las 8 y 45 e inmediatamente vamos a hablar con la presidenta de la Patronal del Calzado de España y de Valencia, Marian Cano, para conocer cómo evolucionan nuestros expositores, esas empresas zapateras que están exponiendo desde el domingo en la Feria Micán de Milán. La Glorieta, con Rosmar y Alonso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 Te las contamos de lunes a viernes en el informativo de la una de la tarde con Marga García, de la Elche Radiomarca. Nos gusta Elche. Ya yeah. puedes encontrar a Elche el contenido del psicotet residuos. Recicla los teos, cartuchos de impresora, bombetes LED y de bajo consumo. Piles y baterías, acumuladores, psicotets electrodomésticos, CDs y DVDs. Localitza el teu mini.net més pròxim. Els veuràs situats a Carrús, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. Mini.net els. Més a prop, més fàcil. És un missatge de UTEls i Ajuntament del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 Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in And Then I'll watch them roll away again Yeah I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Sitting on a dock of bay Wasting time I left my home in Georgia Heading for the Frisco Bay Cause I've had nothing to live for And look like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit on a dock of bay Watching the tide roll away And sitting on the dark blue bay Wasting time look like nothing's gonna change Everything still remains the same I can't do what ten people tell me to do Oh, I guess I'll remain the same Listen. Sitting here resting my bones And this lonely loneliness won't leave me alone Listen, 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away on that dock of bay Wasting time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 Avenida de Crevillente 17 y en tiendas anticrisis.es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 reír Estás escuchando La Glorieta con Rosmar Alonso Bien, faltan siete minutos para las 9 en punto de la mañana estamos intentando contactar con Marian Cano, no hay de momento éxito pero por eso nosotros ahora queremos darles los buenos días con otra canción, con la de Oliver, Good Morning a todos Good morning, stars shine. The earth says hello. You twinkle above us. We twinkle below. Good morning, star shine. Good morning so happy to see my love and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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Todos los martes, en La Glorieta, Tertulia Política. Hoy es martes, faltan segundos para llegar a las 9 en punto de la mañana y en 15 o 20 minutos tendremos esa tertulia política con el PSOE y el Partido Popular, con concejales de ambos partidos, oposición y equipo de gobierno. Hay mucho. ...que debatir y hay mucho que detallar... ...tenemos proyectos que han abierto... ...ustedes lo saben, discrepancias en el seno... ...del pacto de gobierno... ...el proyecto de la ladera del río Vinalopó... ...la renaturalización del río... ...o el Hotel Las Clarisas... ...o esa compensación de la deuda histórica... ...declaraciones de Chimo Puig... ...son algunos de los temas que abordaremos... ...en esa tertulia política... ...pero cuando ya hemos llegado... ...a las 9 en punto de la mañana... ...tenemos en estos momentos 20 grados de temperatura... ...alcanzaremos según Bordonado una máxima de 21 grados... ...y lo hemos estado escuchando desde las 7 de la mañana... ...hoy la calima va a seguir... ...y además con más polvo en suspensión... ...ese polvo del Sáhara... ...que nos hace pues respirar mal y sobre todo... ...para aquellas personas que tengan problemas respiratorios... ...por favor no salgan a la calle... ...y si lo hacen pónganse las mascarillas... ...tendremos también fuertes vientos de levante... ...y las lluvias, las tendremos para mañana... ...esta ha sido la previsión de Bordonado... ...que volverá a las 10... ...con eh, ese avance informativo de Marga García... ...nosotros venimos contándoles... ...desde las 7 de la mañana... ...que hay 28 empresas zapateras... ...de calzado, de Elche, exponiendo en la Micam... ...hemos intentado hablar con la presidenta... ...de la patronal de, del calzado, Marian Cano pero no podemos, así que vamos a posponer esa entrevista, o bien para más tarde o para mañana, sobre todo para saber el balance de una feria que es la más importante del circuito internacional. Ayer el alcalde la visitó junto al concejal de promoción económica con el objetivo de apoyar un sector que dijo es resiliente. Estas fueron sus declaraciones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 Y Marian Cano, la presidenta de la patronal, no la hemos podido tener aquí en directo, pero sí sus declaraciones nos llegaron anoche, tras eh, el cierre de la jornada, esta penúltima jornada de la MICAM. Marian Cano nos advirtió que hay incertidumbre y que evidentemente esta guerra de Ucrania está afectando las exportaciones a los países eh, como Rusia, Ucrania y los que están eh, al lado, los vecinos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 ...o a cabo desde la oficina municipal Pangea, en Elche... ...nos lo cuenta nuestra compañera Isiar Martínez. Buenos días, Ros, la solidaridad siempre ha sido parte... ...del ADN de nuestra ciudad...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 Y hoy 15 de marzo es el Día Mundial del Consumidor y por tal motivo el Ayuntamiento va a instalar una mesa informativa desde las 10 hasta la 1 y media del mediodía en la Plaza de Bais. Así lo contó ayer la concejal del área, Mariola Galliana, quien hoy nos da esos consejos útiles para los consumidores. En esta carpa informativa, pues básicamente lo que queremos transmitir a los ciudadanos son unos consejos básicos a la hora de realizar una compra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 Y continuamos con más asuntos ante de la tertulia política. Más de una decena de centros educativos de Ilche imparten talleres de prevención en salud mental para los adolescentes. Ayer eh, la concejal de Educación dijo que ante el aumento de los casos de depresión se han llevado a cabo estos talleres que han atendido de momento a unos 350 estudiantes, pero que pretenden alcanzar o llegar a los 700. La escuchamos.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 Y también eh, ayer de bueno, los talleres se imparten por parte del Centro Estima y su directora Raquel Pérez habló de cuál es la respuesta que está teniendo entre el alumnado.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 urbanos. Pues bien, con esta noticia comenzamos hoy la tertulia política y lo hacemos eh, de forma diferente porque hemos incorporado también a compromis en eh, ese debate que teníamos a dos bandas. Ahora tenemos a compromis al PSOE y al Partido Popular. Así que damos la bienvenida a José Navarro, portavoz adjunto del Partido Popular. Muy buenos días, José. Hola, Rosa. A ver. Todos los ahora sí, se Ahora te sí, escuchan. pues nada, repito. Buenos días, Rosa, sí. a todos los oyentes y también a los compañeros de tertulia que me acompañan. De parte de Compromís tenemos al concejal Felipe Sánchez. Muy buenos días, Felip. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día. Te incorporas a un debate porque hemos visto que las discrepancias en el seno del equipo de gobierno cada vez son mayores y tenemos bueno, por parte de el equipo de gobierno al portavoz del mismo, al socialista Héctor Díez. Muy buenos días, Héctor. Hola, muy buenos días. Bueno, hay tres, tres asuntos que les han dividido a, al PSOE y a Compromiso. Así que la primera pregunta, a los dos. ¿Hay estabilidad en el pacto de gobierno, Héctor? Yo creo que esa eh, respuesta es eh, más que obvia. no Yo creo que el gobierno del ayuntamiento de Elche, yo me atrevería a decir que es uno de los gobiernos de coalición más estables de España, Creo que lo hemos demostrado durante los últimos eh, siete años y que eso ha permitido que se pongan en marcha innumerables eh, proyectos y actuaciones en la pasada legislatura y especialmente en esta, en la medida que hemos recuperado capacidad inversora. Ahora bien, eh, creo que haríamos bien acostumbrarnos a que cada vez más en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en el propio Gobierno de España, los gobiernos de coalición son una realidad como en el resto de Europa. ...y lo conforman partidos que no son el mismo partido... ...y PSOE y Compromiso obviamente no son el mismo partido... ...y no podemos opinar de todo exactamente igual... ...yo creo que es lógico que de vez en cuando no estemos de acuerdo en algo... ...pero en la medida en que eh, de alguna manera... ...se sigan eh, poniendo en marcha nuevos proyectos... ...los servicios municipales funcionen y la ciudad vaya bien... Eh, ...yo creo que nada tiene que ver eso con el hecho de decir que porque se discrepen algo de manera puntual o en dos o tres proyectos por encima de muchos otros, suponga que desde luego hay ninguna crisis de gobierno y nada por el, por el estilo, ¿no? Por tanto, yo creo que esto responde a la lógica eh, democrática en la que estamos inmersos y la veo también en la Junta de Andalucía donde está el PP con Ciudadanos y Vox ¿Mm? o la veo también pues eh, en otras comunidades autónomas como puede ser en Cataluña donde tiene una experiencia de gobiernos de coalición mucho más amplia con la nuestra o en el país vasco no por lo tanto yo creo que esto responde a la nueva lógica en la que estamos en la que el bipartidismo pues ya no es como antes y hay que tener en cuenta que otras fuerzas políticas y, y se gobierna así ¿no? Felipe, eh, se resiente en las relaciones con el gobierno no yo creo que comparto todo lo que ha dicho héctor eh, somos un gobierno muy estable lo estamos demostrando en el día a día tenemos multitud de proyectos conjuntos y multitud de, de iniciativas para eh, para poner en marcha que están que son compartidas, evidentemente, bueno, pues eh, al final eh, lo, lo, lo polémico quizás es destacar esas diferencias que son puntuales, como, como, como se podrá observar, porque al final de tantos proyectos que, que, te, que tenemos en marcha, bueno, pues de, sobre sobre tres eh, no, no, o dos o tres podemos tener nuestras diferencias o discrepancias. Lo bueno de un, un gobierno de coalición que es estable es que además esas discrepancias bueno son tratadas son respetadas eh, y, y se y se respeta precisamente las diferentes posturas no tiene no significa y que sin significar que eso vaya a afectar a, a, a la estabilidad del gobierno yo creo que en este uh -huh. caso el eh, lo que nos prima a todos es, es llevar adelante la multitud de proyectos que tenemos, el, el que la gestión de la, del municipio, que nuestros barros y nuestras pedanías tengan los servicios uh -huh. que han de tener. Pero y... lo que estamos viendo <ríe> es que hay algunos proyectos que no se han puesto de acuerdo en sacarlos adelante. Eh, el PSOE ya les ha recordado a Compromís que el del proyecto, por ejemplo, la renaturalización del río, ...no está dentro ni incluido en el pacto de gobierno. Pues yo creo que, que a ver, ya, ya hablaremos ahora en, concretamente de, de ese proyecto si queréis... ...pero yo voy a poner un ejemplo, con el mercado central mantuvimos en la pasada legislatura... ...una discrepancia dentro del gobierno que mm -hmm. fue mantenida... Y ahora, y, no, y, y ahora no y ahora no y hemos llegado hasta el punto de a un punto, a un punto en el que la solución es compartida es compartida es compartida vale. y, y porque supone un mal menor un mal menor <ríe> sí. y que beneficia al final eh, vale. la solución de un grave problema que tenía esta ciudad pero precisamente el mantenimiento de cada de nuestras dif uh -huh. diferentes posturas es lo que nos ha conseguido llegar al final uh -huh. a esta solución conjunta vale. yo estoy seguro de que en cualquier discrepancia que podamos tener actualmente llegaremos al final a algún tipo de acuerdo y, y, y los proyectos Bueno, pues se eh, seguirán pues desarrollando. Nos gusta oír eso. ¿Crees que PSOE y Compromís seguirán eh, eh, llegando a acuerdos? Eh, José Navarro, desde el Partido Popular, ¿cómo lo veis? Bueno, llegarán acuerdos en la medida en que les convenga a los dos, ¿no? Es evidente que estas últimas semanas eh, estamos viviendo eh, todos los helicitanos unos episodios un tanto tragicómicos, ¿no? Eh, viendo esas declaraciones <risa> cruzadas entre los portavoces de Compromís contestando... Pues, los portavoces del Partido Socialista o incluso el alcalde. Ese fuego cruzado ¿no? entre dos miembros del propio equipo de gobierno yo creo que no benefician a, a, a ninguno de los 230.000 ilucitanos que, que conformamos esta, esta ciudad. ¿no? Eh, un equipo de gobierno que debería entenderse como sólido y cohesionado y tener un solo mensaje de cara a la, a la opinión pública, estamos viendo todo lo contrario y gastando recursos, incluso anuncios, criticándose los unos a los otros y los otros a los unos, ¿no? Me parece muy bien que ahora traten de quitar hierro al asunto, pero estamos hablando de asuntos muy relevantes para la ciudad. Uno de ellos es el de la financiación, los 43 millones de deuda histórica que se hemos dado también eh, con posturas enfrentadas. Otro el tema de eh, Elche capitalidad verde 2030 relacionado con la propia ladera del río. Vale, pues o sea, va, vamos son, por parte. Venga, eh, vamos con derechos, lo de la financiación de la deuda histórica. La vamos a si que hay... hacemos desde ya, el Partido de no Partido nos Popular. ¿no? no, no, no solo que nos beneficia, sino que están marcando distancias ya de cara a esas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina, que aunque parezca que queda muy alejadas en el calendario, queda un año y prácticamente poquitos meses para que bueno, los ciudadanos acudamos a las urnas pues, de nuevo, venga. y es un episodio que ya vivimos en la anterior legislatura, ese pues, distanciamiento Navarro, de hay que, hay que no tenemos mucho tiempo. Deuda histórica, eh, vamos a ver, ¿hay hay discrepancias entre el compro, compromiso y el PSOE? ¿Ustedes consideran que hay que reclamar a Chimo Puig ese convenio para que la deuda, los 43 millones, se paguen a esta ciudad y no dar por compensada, como dijo Chimo Puig? Eh, cuando vino a Elche la deura Héctor Pues lo vamos a ver este mismo jueves Porque hay un pleno convocado sí. a propuesta del Partido Popular Y desde luego que pierda toda esperanza al Partido Popular de pensar Que en este caso voy a hablar por mí Pero creo que mi compañero Felipe eh, Su grupo político piensa lo mismo Vamos a apoyar esa moción Porque es lo que venimos diciendo Pesó y compromiso Desde que el señor Sánchez y yo Probablemente no teníamos ni pensado Entrar en política porque el Partido Socialista y Comprovinis llevan diciendo lo mismo con respecto a este tema cuatro legislaturas. Otros no pueden decir lo mismo y desde luego nosotros el jueves votaremos a favor de esa propuesta y decimos alto y claro a la Generalitat Valenciana, gobierne con gobierne, que hay una deuda singular con Elche, que se comprometió en este caso el señor presidente de la Generalitat a fijarla en una serie de inversiones fuera de lo ordinario Y de ahí no nos mueve nadie al Partido Socialista. Pero pues esto es le... el mismo discurso que Compromís. Sí, pero esto Navarro. lo escuchamos ahora y posiblemente lo escuchemos en el pleno del próximo jueves, como ha dicho Héctor. Pero al que hay que decírselo es, ¿al qué? En esta misma ciudad, yeah. después de haber mantenido lo contrario y en presencia de los medios de comunicación y de parte del equipo de gobierno, dijo que la deuda estaba más que saldada. Se, la pregunta que cabe realizarse es ¿se le dijo al presidente de la Generalitat en ese momento? Porque hay que recordar que el señor Carlos González, ni ningún miembro del equipo de gobierno, se pronunció hasta que el Partido Popular no, sal, no salió solicitando un pleno extraordinario para tratar este asunto. Porque tenemos la sensación de que nos están tomando el pelo. Porque en 2018 nos decían ...que se iba a firmar un convenio por parte del ayuntamiento y por parte del presidente de la Generalitat... ...para realizar esas inversiones extraordinarias. Y en el año 2020, Carlos González anunció que no iba a terminar el año 2020 sin que se firmase el convenio. Han pasado dos años y en esos dos años, el otro día, como estábamos comentando... ...Chimo Puig realizó esas declaraciones delante uh -huh. de toda la opinión pública... Y nadie le reprochó. En ese mismo momento, ante el que debe firmar el convenio y al que debe realizar las inversiones en nuestra ciudad, nadie le contestó. Tuvo que salir Pablo Ruz a solicitar el Pleno Extraordinario una vez más, una vez más porque si lo hubiésemos planteado como una moción de urgencia, ¿qué hubiese pasado? Que Partido Socialista y Compromiso hubiesen negado a debatir estos asuntos. ¿Felip? Bueno, yo creo que la postura impostada del Partido Popular en esta ciudad ya es muy conocida. Impost en esta impostada en esta asunto la que asunto la que dicen una cosa y hace lo contrario. Sí, sí. este asunto, asunto en el que como se ha dicho, llevamos cuatro décadas y en este asunto en estas cuatro décadas quienes hemos mantenido una postura Eh, firme y sin cambios uh -huh. eh, ha sido tanto peso como compromiso ¿Vale? en la que somos exigentes pues con nuestro van... de este protocolo el Partido, Partido Pop Popular, el Partido Popular, Partido Popular en, su en su historial no puede decir lo mismo, no decir lo mismo. Pues de lo en su historial no, no puede decir lo mismo el Partido Popular se ha mostrado contrario a es que esta deuda también a, la ha generado a, a esa, a que esas deudas <risa> se compensaran esta, esta deuda es de mucho tiempo, ¿eh? de mucho tiempo y atrás. hemos tenido gobiernos del Partido Popular de claro, la pagó claro, la ciudad de Elche un equipo de gobierno de Partido Popular quien ahora la cuestión es quién sí, la está reclamando. Y, y sí. el presidente Eduardo Zoplana del Partido Popular a sí, pagarla. Sí, que está muy sí, bien, original. pero el que reconoció y asumió esa deuda fue Chimo sí, en, sí, sí. en el año 2018. En el año… Sí, claro, porque pues si, si, si queda en papel Revísela. mojado… Mire lo que decía Mercedes Alonso de la deuda. Si queda en, pa en papel mojado, que luego pues, creo, tenemos la sensación de que eh, nos están engañando. Y vuelvo vuelvo no, ve, a cuestionarme. Vemos, pero vemos ¿Por qué un... no se le dijo al presidente de la Generalitat cuando lo dijo? Navarro, vemos un discurso igual. El del PSOE y Compromiso en cuanto a la deuda. Y en el pleno del jueves, ustedes van a tener lo unanimidad. Insisto, al que hay que eh, decirlo es al molto presidente de la proyecto, Generalitat, como decía Carlos Garzón el sábado en pasado. En el que sí vemos discrepancias claras es el las clarisas. ...convertir el convento de la merced en un hotel... ...compromiso, Felipe... ...siguen ustedes negándose... ...a ver, esta semana lo que toca... ...a ver, esta semana a ver, a ver. Bien, semana, no semana que nos toca... ...no, hemos dicho siempre lo mismo... ...hemos explicado... ...no, no no no, no, no, no, no, no... ...han cambiado algunos, bueno. algunos matices... ...yo estoy con Navarro... Claro. <risa> ...por eso <risa> le pregunto... Eh, eh, ...¿qué dicen ustedes ahora? ...que el proyecto tal y como se ha planteado... ...este proyecto... Eh, ...deja fuera... Eh, ...de uso público... Eh, ...las partes eh, patrimoniales más interesantes... Vale. ...eso... ...no se puede privatizar... No, no, no, ...están nos, en contra... ...estamos en contra de esa parte... Vale. ...pues eh, PSOE... ...Héctor... ...el alcalde... ...dice que... ...da igual lo que opine... es que, eh, ...compromiso... ...lo, lo, lo oímos así... <risa> ...que Di él tiene que no González, es... Tal. ...en la reunión que mantuvo con los empresarios... ...dijo y comerciantes... ...dijo que no es condicionante... Eh, ...lo que opine Compromiso y socio de gobierno... ...que el proyecto puede salir adelante... ...sobre todo si hay apoyo empresarial y comercial. ¿Tiene que matizar usted las declaraciones de su alcalde? No, para nada. De luego que no? no. Yo creo, personalmente, que Qué la opinión lástima, de... Qué lástima, me hubiera dado Esto un titulado. Un creo que bebé. la de opinión de Compromís no, no, es importante. Sí, es, lo, lo, es, no, por no, es, es importante saber. De... No, no, no, ah, no, yo no, creo no, que esa la... palabra es un poco fuerte. Lo humillante es, no. a lo mejor puede ser que estés en la oposición. Tranquilo. Que me interesa mucho. Vaya lenguaje, por favor. Felip Navarro. Yo creo que tienes que ser un poquito más elegante y un poquito... Si yo lo soy, el que no lo es... Me interesa mucho lo que está diciendo Héctor Díez. Luego pasaremos a, a decirle a Navarro que no hable así. <risa> Héctor, ¿tiene que matizar las declaraciones de Carlos Para González? Para nada, porque yo no creo que el alcalde no haya dicho que no importa la opinión de Compromís de mucho menos. Esa no ha sido la palabra del señor Carlos González. Ahora bien, eh, formamos parte de un gobierno de coalición en, que, en que hay un partido mayoritario y hay uno que es minoritario y dentro de las coaliciones, una vez se debaten las cuestiones, pues la parte mayoritaria en este caso ha decidido asumir por su parte, dentro del Gobierno, que va a promover ese proyecto siempre y cuando la Consejería de Patrimonio dé el visto bueno a toda la actuación. Si no, no se realiza. Y teniendo en cuenta que dentro de ese proyecto y cuando se redacten los periodos de condiciones y llegamos a ese punto, las partes relacionadas, en este caso, con la parte que se quiere hacer de sala de exposiciones y de, de conferencias, ...puede ser de, de uso abierto a la ciudadanía, es decir, es un colectivo que quiere presentar un libro y lo puede hacer... ...y que desde luego tenga una parte de restauración y de ocio que también sea abierta. Ahora, eh, bien, lo he dicho, siempre y cuando la Consellería dé el visto bueno a la actuación... ...y entonces la promueva el Ayuntamiento para que las empresas se presenten y que con la libre concurrencia... ...cualquier inversor pueda desarrollar ese proyecto que sí que es cierto... ...que viene de la mano de empresarios licitados... ...pero que saben perfectamente que lo tendrían que poner a disposición del mercado... Uh -huh. ...y que se pueda presentar cualquiera a realizarlo. Eh, ¿Eso significa que ya han solicitado a la Consejería de Patrimonio permiso? ¿La autorización? Eso, ¿Cómo, cómo es, está este eso asunto? Eso significa obviamente que estamos en conversaciones con la Consejería de Patrimonio... ...para eh, ver en qué condiciones se podría sacar a licitación ese proyecto teniendo en cuenta los elementos que hay que preservar, que por medio hay una petición de declaración de bien de interés eh, cultural que hay que tener en cuenta y que se tiene que tramitar también y que todo conjuntamente dará pie a que se pueda plantear ese proyecto. Nosotros de momento se lo hemos explicado a todos los agentes sociales, las patronales empresariales lo ven bien y positivo para el centro de Elche y nosotros siempre y cuando la consellería, que es la competente en materia de patrimonio, lo vea bien, lo impulsaremos para que la iniciativa privada pueda desarrollarlo. Ahora bien, el alcalde de Chena ha dicho que no importe la opinión de Compromís. Ha dicho que le parece un proyecto interesante y que, por tanto, está dispuesto como alcalde a eh, darle luz verde siempre y cuando la conseguiría del visto bueno. Y en este caso, pues obviamente, Compromís y PSOE no pensamos lo mismo. Pero eh, hoy estamos poniendo el acento en lo que no pensamos lo mismo. Supongo que otro día pondríamos el acento en el 97% de las cosas en las que uh -huh. sí que estamos de acuerdo. Eh, Felipe, ¿va a ser un problema...? Eh, ...las declaraciones de Héctor 10 y del alcalde... ...han dicho, lo han dejado claro... ...ellos son mayoría... ...ustedes están en minoría y claro, están... Eso es una realidad matemática cuantitativa... ...no tiene ¿Sí? no tiene muchos misterios... Pero no tiene, ...y la política también son son números... Eh, ...lo que sí que es verdad es que Compromís... ...lo que está es en la defensa del patrimonio cultural... ...de esta ciudad y estamos porque... Además ese patrimonio cultural esté al acceso de toda la ciudadanía. Esos son los valores que nosotros estamos defendiendo. Sí, pero qué va a pasar tengamos, después tengamos, de oír a Héctor eh, eh, Díaz y, y al alcalde? Ahora, de inicio, como se planteó este proyecto, que fue lo que lo que nosotros hemos defendido. Si el proyecto eh, contiene su sigue con su recorrido, nosotros seguiremos siendo defensores de que de que cualquier proyecto que se pueda realizar en el, en el convento de la Merced, en el convento de las Clarizas, como como hemos conocido, respete una, su, su, su historia, su cultura y además que respete también eh, el acceso de la ciudadanía licitana a esas partes patrimoniales que son en muchos casos desconocidas por gran parte de la ciudadanía y que debemos que poner eh, al libre acceso de, de cualquier persona de nuestra ciudad. Eso es lo que nosotros defendemos. No. Eh, evidentemente, como... Eh, están en el equipo de est estamos, gobierno y la defensa Sí, estamos de eso, en el equipo ¿no? de gobierno y como hemos dicho, eh, están en Pero el, el equipo de a, gobierno... No hemos oído hablar de que están preparando no ya la licitación. Yo creo que tenemos que cambiar un poquito la cultura de, de los gobiernos. Pero, Para ¿qué le la parecen las declaraciones de Héctor Díez? Eh, porque van avanzando, están en conversaciones con la Consellería de Patrimonio, están preparando ya la licitación eh, y ustedes están diciendo no quiero este proyecto. Bueno, a nosotros no nos gusta este proyecto y, y es efectivamente, eh, y van a dejar que el PSOE continúe Dígame usted cómo podemos impedirlo. No lo sé. No sé, es que eh, no estoy me, me en escena del gobierno. Me está haciendo una, una cosa que, <risas> que, que, que, que es curiosa, esto esto es política y esto es gestión de gestión municipal y los gobiernos eh, se manejan en base en base al número. Por ejemplo, no, no les piden a cambio ustedes dejan el el hotel ...en el comento de la Merced... ...y ellos que dejen la, el río renaturalizado, por yo creo, ejemplo... ...yo creo que, cada uno de, creo, creo que cada uno ha de defender... ...los proyectos en los que cree... Vale. Y, ...y lo defiende a su manera <risa> y con sus fuerzas... ...vale, vamos a dejar entrar a Navarro que, que, que sí, tiene ganas... ...hay que resaltar sí, sí, sí, que sí. nosotros en este caso... ...somos la voz de todos esos colectivos... Uh -huh. que, ...que también son ilicitanos... ...que son que son igual de representativos... Yeah. ...de otra parte de la sociedad... sean ...que no son los comerciantes... ...pero a lo mejor uh -huh. son los, los colectivos culturales... ...los colectivos sociales... Uh -huh. los, eh, ...otro tipo de colectivos también de ciudadanía ilicitana que no ven ese proyecto con los mismos ojos, claro. lo ven con los ojos vamos y nosotros a, Vamos a dar voz. paso al Partido Popular. ¿La oposición qué Yo dice? Por, por una vez, en parte, coincido con el alcalde en que se ha de manifiesto en que compromiso pinta poco en el, en el equipo de gobierno, aunque a… Eso te gustaría a ti, que no, pintáramos no, no, poco. Navarro, realidad, no ofenda, no ofenda… No, no, no, no, eh, se sigue ofendiendo, eh, pero sí. Ya. ¿Lo ha reconocido Félix? No, reconocido, yo te, yo te, yo en este caso concreto. Dos, y que están por estar, esta, porque el no. resto son 12. Sa ¿Sabes que no es así? No, no. O sea, ¿Sabes que no es así? Félix se alegraba y decía… No la vergüenza de que estéis vosotros en la oposición. Yo quiero bueno, eh, quiero recordarle hemos que visto que... que los que perdieron la mitad de sus concejales fueron compromisos. Ya, ya pero hemos una... visto que no aunque que sea... que sean dos... los que perdieron, que, dos, los que perdieron es, la, la alcaldía fuiste sí, vosotros. Sí, sí, esto no es lo venga, venga, no lo es lo importante. importante. Mira, cosa? No lo importante, lo, hay, lo bueno, impor no es lo importante. La discrepancia de sí, sí. un gobierno de coalición son normales. Sí. Lo que no son normales son las discrepancias de un gobierno monocolor como la tuviste vosotros cuando gobernasteis. Venga, vamos a hablar del convento de las Clarisas. Las noticias la que salió el pasado Navarro, sábado Navarro con la proclamación Navarro. de los rusos. Hemos escuchado ya, ya ya ya. Vale. Ya, ya. Vamos a centrarnos en las declaraciones de Héctor Díaz, el sí. portavoz del equipo de gobierno. Las sí. ha dicho aquí, ¿qué le parece al saber. Partido Popular al... después de oír a Héctor Díaz cómo están avanzando en este proyecto de convertir el, el a mí convento me en hoteles? No, y no, no a día de hoy sigue sin quedarme claro si estamos ante un proyecto de un de parte del empresariado ilicitano, muy loable y muy profesional o del proyecto y la licitación del Partido Socialista, ya no del equipo de gobierno, del Partido Socialista, y que nos lo expliquen, porque lo que se nos ha vendido a la opinión pública hasta, hasta la fecha es que era una iniciativa privada, privada que se le presenta al Partido Socialista, y el Partido Socialista la asume, la asume. Es decir, no, que no digan, no, con este condicionante esto nos gusta y esto no. Se, nos había, se había planteado unas condiciones que estaban muy tasadas y muy fijadas. Y, hasta donde teníamos constancia, de ahí no se podía mover ni un ápice, porque si no el proyecto no salía no resultaba viable económicamente, que es para lo que los promotores con toda la legitimidad del mundo se presentan y lo impulsan. Y eso por una parte, conocer si estamos ante la iniciativa una iniciativa privada o una iniciativa asumida el, o promovida por el Partido Socialista. Segundo, se nos, parece que se nos olvide ...que se firmó en su día un convenio... ...para que ese espacio, el espacio de las Clarisas... Uh -huh. fuese destinado a un uso cultural... ...exclusivamente cultural... ...y un hotel, por mucho que se nos disfrace... ...en las denominaciones, en los adjetivos... ...y nos empeñemos en adjetivar un hotel... ...que si cultural, boutique uh -huh. o como quieran llamarlo... ...es un hotel y es una iniciativa privada... ...y cuando termine la concesión... ...de 50 o 75 años, que todavía no lo sabemos... ¿Qué va a hacer el ayuntamiento de Elche con un hotel en propiedad? ¿Qué va a hacer? Y otra parte que se nos olvida, el ayuntamiento de Elche con el dinero de todos los solicitanos en su día, firmó un convenio que le costó 6 millones de euros. Estamos dispuestos ahora, con todos los condicionantes vale. locales a nivel nacional eh... y externos que estamos viviendo, poder desperdiciar o malgastar 6 millones de euros que nos costó en su día, vale. y pongo otro condicionante mm. encima de la mesa. El propio equipo de gobierno en su día presentó para los fondos EUCI un proyecto para las Clarisas. Está asumiendo ahora el Partido Socialista y Compromís que es incapaz de promover proyectos de envergadura y que está incumpliendo con sus compromisos. Carlos González incluso llegó a firmar en un debate público que quería llevar la dama a las Clarisas que va a meter la hora en la suite presidencial. Vale. Navarro, meter... no, no hay tiempo para más. Tiene que contestar Héctor. Es una iniciativa, me ha, me ha parecido interesante la pregunta que le ha hecho Navarro. ¿Es una iniciativa del PSOE o una iniciativa de un grupo de promotores? La yo respuesta que es, que es lógica, ¿no? Es terrible afirmar eso, ¿no? Porque creo que el Partido Popular, yo lo he escuchado con sí, atención. Sí, sí, sí. Deje, deje, deje, deje, yo, también, yo también, yo también. Haga el favor de yo también calmarse y de escuchar. El Partido Popular, al igual que el resto de grupos políticos, se ha reunido con el grupo de empresarios ilicitanos que tienen nombre y apellido y que son muy conocidos uh -huh. en relación con el proyecto. Por tanto, plantear si esto es un proyecto del PSOE es tratar de confundir a la ciudadanía y es faltarle el respeto en este caso a con ciudadanos que están dispuestos a invertir parte de su patrimonio en una actuación muy singular en la que se puede estar de acuerdo con pues se puede estar en contra y no pasa nada, es legítimo. Pero ahora bien, yo creo que está bastante claro que es una propuesta de un grupo de empresarios eh, de Elche que están dispuestos a poner en marcha. A partir de ahí, tal y como sucede en todas las administraciones públicas, la vía de llevar a cabo este proyecto es mediante una concesión administrativa, ya que puede estar afecto o un bien público, como es el edificio de las playas, o puede estar afecto un terreno o un cuarto de palmeras, como pasó con el parque multiaventura, por ejemplo, porque la fórmula es exactamente lo mismo. La iniciativa privada puede plantear un proyecto. Ahora bien, en este caso es un bien que está afecto a, a una protección urbanística y de patrimonio que hay que tener en cuenta. Y, por tanto, independientemente de que la iniciativa privada plantee un determinado proyecto, se tendrá que amoldar a lo que diga la Administración competente en materia de protección del, del patrimonio, que en este caso es la Generalitat Valenciana. Si eso es así, eh, por tanto, lo siguiente será… ...que el ayuntamiento, si está interesado o no... ...en este caso la parte mayoritaria del gobierno... ...ha dicho que está interesado... Eh, ...se tendrá que dar el siguiente paso... ...que es la formulación mediante unos pliegos de condiciones... ...que saquen a concurso ese proyecto pasado... ...por la revisión de patrimonio... ...para que cualquier empresa de España... ...y del resto del mundo se pueda presentar a desarrollarlo... ...y esa es la cuestión... ...por tanto es una iniciativa... ...que viene por parte de una serie de empresas de licencianos... ...que nosotros vemos... Eh, con buenos ojos, por la oportunidad que supone de situar en el centro de Elche una oferta, en este caso, hotelera singular, que no tenemos, en aras también, a que ahora mismo no, eh, nosotros entendemos que no hay posibilidad de poder dotarlo de la manera que nos gustaría. Y yo respeto a todo el mundo y que piense lo contrario. Ahora nosotros hemos tomado esta decisión y vamos a tratar de llevarla a cabo siempre y cuando la consellería de su visto bueno. Eh, Felipe, eh, el PSOE está dispuesto a llevar a cabo el proyecto del hotel. Ustedes, eh, est escuchamos esta semana a la portavoz Esther Díez decir que lamenta muchísimo que el PSOE no esté dispuesto a pedir la subvención, no lo hizo el viernes y parece que no lo va a hacer mañana, miércoles, subvención al Ministerio para renaturalizar, quitar el, el cemento del río en su tramo urbano. ¿Qué dicen? Nosotros... Es lástima que, no, que, que el PSOE no esté en la misma línea que nosotros. Al final, esto es un estudio, eh, lo que estamos pidiendo es una oportunidad única, son fondos para renaturalizar eh, ríos eh, en sus tramos urbanos. Como ya sabéis, también se va a renaturalizar por parte de la Consellería, lo que es la parte de la desembocadura. Uh -huh. eh, en, y, y sería una buena oportunidad aprovechar precisamente estos fondos que salen ahora. Y ante la incerteza de cómo, y la incertidumbre, cara al futuro, conforme se está desarrollando todo a nivel internacional y, y a nivel estatal, estos fondos pueden ser una oportunidad única. Además, estos fondos sirven para, para financiar el estudio, para saber exactamente todas esas dudas que en un momento dado han planteado desde algún otro partido político o desde a, a, a algunas a algunas personas a título individual, eh, resolver esas dudas de, sobre problemas de inundabilidad aunque ya tenemos un, un estudio previo que indica que no sería un problema que no hay problemas eh, eh, que se puedan plantear eh, inmediatamente de inundabilidad habría que hacer un estudio más, más uh -huh. exacto luego sería una, una oportunidad para, para recuperar y unir lo que sería todo todo todo el ¿no? recorrido de, del bien Y, y sobre algunas dudas ¿no? bueno también se ha estimado que costaría mantener eh, anualmente eh, el, el, el lecho del río eh, limpio uh -huh. y, con, y con unos 50.000 euros se mantiene eh, perfectamente el lecho del río en condiciones de salubridad y limpieza, también sobre las, las cuestiones que se dicen vamos a encontrarnos el río en el mismo estado que está previo a, a la entrada a la ciudad y, en la, y a la salida y hay que decir también una cosa cuando se habla de, muchas veces dicen los mosquitos bien. que es una de las cosas que están diciendo o sea, eh, las corrientes de agua, cuando hay agua corriendo no agua que no está estable es donde no se genera no, ese tipo ese, animal, ese tipo de insecto de y además menos en aguas alobres vale. ¿El PP apoyaría la renaturalización del proyecto del, del cauce del, del río? ¿Es una prioridad? ¿Es una actuación prioritaria? ¿Qué dice el PP con ah, respecto a este proyecto? En, de entrada me resulta sorprendente el Partido Socialista renuncia a solicitar una subvención... ...que después se podrá utilizar o podrá renunciar o no... ...pero el solicitarla, el hecho de poner todos los medios... ...para recibir fondos de otras administraciones... ...que es lo que estamos reclamando continuamente... ...toda la legislatura, el año tras año... ...todos los partidos políticos... ...me resulta eh, preocupante, ¿no? lo comentaba Felipe... Es ...una subvención para realizar un estudio de una actuación... ...que yo creo que, que bueno, sí, sin entrar en detalles... Pero que sobre la ladera del río, sobre el cauce del río uh -huh. hay que actuar, yo creo que es vamos eh, asumido por todos. Nosotros, eh, particularmente el Partido Popular, eh, se nos entregó un boceto de la actuación, que en este caso Margalló, lo cual me congratula. Que hayan asociaciones que se preocupen por, por aquello que nos preocupa el equipo de gobierno, me parece... Muy loable sí. y vamos, eh, significativo eh, eh, de, es, de la movilización. Eso de, es lo que le iba a preguntar, porque el concejal de, también es de, de Aigües, de limpieza... Estamos, estamos a expensas de mantener una reunión con margalló en este caso, uh -huh, que son para los conocer impulsores el detalle, de, ¿no? del, del proyecto, proyecto, para que nos den los detalles. Bueno, pues al margen de los detalles del proyecto, Héctor, ¿cómo está el cauce del río en estos momentos? Eh, ya sabemos que ustedes han dicho que no es una prioridad renaturalizarlo, quitar el cemento, pero en estos momentos... Eh, ¿Las aguas pluviales se mezclan con las residuales? ¿Van todo a parar a un río Rambla? Bueno, vamos a ver, nosotros en la inmensa mayoría de la ciudad tenemos una red unitaria uh -huh. y en la medida en que se va renovando con los fondos de renovación de Aigües, lo que se hace es apostar por una red nueva en donde está la parte de recogida de pluviales, perdón, de la uh -huh. lluvia y por otro lado la recogida de, de las viviendas, pero eso no pasa en toda la ciudad. Tenemos una red muy antigua, especialmente en barrios, por ejemplo, como Barrús, que vamos renovando poco a poco... ...como ahora está sufriendo ya... ...que estamos en obras en muchas calles de, de Carrús... ¿no? ...y ese es un hecho que hay que tener en cuenta... ...ya que al final eso va a parar al colector de Carrús... ...que todos hemos visto cuando llueve muy fuerte... ...y es posible que esta semana lo haga... ...el tremendísimo caño de agua que aporta... ...en este caso al río justo en el puente del ferrocarril... ...y que es un aporte adicional de agua... ...a lo que pueda bajar en este caso... ...de manera total de otras uh -huh. ciudades o del propio río... no ...pero a mí me gustaría matizar... ...un par de cosas... ...lo primero... ...aquí no estamos hablando... ...y me permitan el ejemplo... ...de comprar un traje por piezas... Uh -huh. ...estamos hablando de comprar el traje entero... ...pantalón, chaqueta y camisa... ...es decir, no es solo el estudio... ...en la subvención son 2 millones... ...y va el estudio... ...la redacción del proyecto... ...y la obra... Es ...por sí. tanto... ¿Y ...no estamos hablando... Y con, y con un, un plazo, plazo de 2024... <risa> ...entonces pues no estamos imposible. hablando de... ...pedimos el estudio... ...y si vemos oh, yeah. que sí... ...entonces lo hacemos o no... ...no, es para hacerlo y por tanto esto supondría que al Partido Popular yo creo que le, le vendría de perlas que pidamos la subvención, que el estudio eh, pues marque unas condiciones en las que nos genera muchísimas dudas y que luego renunciemos a la parte de la subvención correspondiente y entonces nos diría, son ustedes unos malos gestores yo creo que el, en nuestra opinión, y yo vuelvo a decir, respeto profundamente el resto de opiniones y en el fondo de la cuestión, y lo comparto con José y con Felipe, aunque no en los tiempos en el río hay que ir actuando y hay que actuar. Ahora bien, creemos que hay que plantear una serie de estudios en profundidad en varios aspectos. El primero, estabilidad de la ladera del río. Fundamental, porque ya no es que se nos haya abierto un socavón por Cidio Pascual en el que sí, ya estamos actuando, yeah. es que tenemos el colegio Ausia Smart eh, en este caso uh -huh. desplazado a Barracones, también por problemas de estabilidad. Tenemos, en este Moni caso, una carro. actuación que ahora mismo redacta pliegos de obras en el puente del Bimilenarii. Uh -huh. ...y se ha abierto un nuevo socavón bajo el Cometo de las Calizas. En segundo lugar... Eh, ¿Cuándo se ha abierto ese socavón? La semana pasada eh, se abrió con las preocupa. lluvias anteriores. Nos preocupa y por eso estamos actuando sobre ello. En segundo lugar, comportamiento del río. Nos lo dicen todos los expertos. Hay que saber cómo se comporta el río Vinalopo... ...porque es un río rambla, tiene avenidas muy grandes de agua... ...tiene un aporte muy importante de la red unitaria de la ciudad... ...y después es verdad que es un río que tiene muchos arrastres... ...eso lo hay que ver ahora mismo debajo del puente de Santa Teresa... ...hay un palmo y medio de barro... ...cuando se renaturalice hay que tener las garantías... ...de que eso no, no nos reduce cubicaje en la caja del río... ...y que luego se desborde... Claro. ...todo eso lo queremos estudiar con calma... ...y avanzar al, hacia el marco regulatorio... ...que plantea Europa que es el de renaturalización... ...pero también viendo ejemplos comparables... ...para nosotros el Manzanares es un ejemplo espectacular... ...pero el Manzanares no es el Vinalopó... ...y por tanto también hemos visto experiencias como la de Novelda que no parecen ser tan perfectas como la del Manzanares. Y creemos que la, eh, las pizzas que marca una subvención en este caso no son buenas consejeras con algo que necesita de precisión quirúrgica, porque 50.000 personas a la semana bajan a hacer deporte al río y nos gustaría que siguieran haciéndolo en igualdad de pues condiciones. Sí. Por tanto, en el fondo de acuerdo, pero creemos que los tiempos son otros. Bueno, yo eh, ahí hay, hay que decir algo, y es que realmente el río... ...las paredes de, que conocemos, la eh, la, de, de la ladera, eh, ya, eh, no se tocan... ...esas paredes no se tocan... Eh, ...y el río, lo que sería el lecho... Hay que recordar que el lecho eh, ya era así, ya, ya era un lecho natural eh, en los años 60, todo, hasta los años 60 fue un lecho natural, estaba lo único que, se, que teníamos era el río canalizado, pero el lecho era de tierra con su vegetación y no, no impactaba en los movimientos que pudieran haber en, eh, la, en yo, la ladera. Yo, yo lo que me ha preocupado de las declaraciones de Héctor Díez es el estado de la ladera, la, la no, no tenemos ¿no? garantizada la estabilidad de la ladera Sí, pero eso, la eso, eso, eso, eso no tiene, no, no, no, no so, no tiene reacción. Bueno, Pero me Directa gustaría preguntarle a Héctor, porque sí ya no hay, tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Para eh, mí es la actuación prioritaria, y no sé si lo ha llegado a comentar Héctor, pero también tenemos el problema en, en el entorno del morir del Real. Claro, claro, también, eh, lo ha comentado, los socavones. Preocupa, pero sobre todo eh, los del barrio Porfirio Pascual. Y una eh, me, so, eso, me sorprende, ante ante este hecho, me sorprende es que, que, no se, que se pretenda realizar como definitivo, como enclave definitivo, el mercado que hoy es provisional porque la, está la precisamente en ese mismo entorno y con con todo el, con todo todas las advertencias <risa> vale, que estamos viendo vale. en otros espacios me <risa> resulta Héctor, muy ver, extraño lo a <risa> no, Héctor, pues sí, eh, nosotros pero vamos lo queríamos provisional vosotros no, lo queríamos eh, bueno, definitivo Pepe te pregunta por la ladera la afección posible, afección del mercado definitivo en la ladera la pero yo te quería preguntar porque real. es verdad que están apareciendo socavones actuasteis en el Mohamed Al Zafra en los antiguos juzgados ...¿en algún momento se vio comprometido la estabilidad de los edificios? En el caso de Mohamed Alzafra, Al el estudio geotécnico decía eh, que no... Vale. ...ahora bien establecía que había que actuar porque futuros movimientos eh, de tierra... ...por posibles episodios de dana, sí que podían acabar eh, deshaciendo aún más el taluz... ...y por tanto llegar a la línea del edificio, pero desde luego en ese estudio no se planteaba eso... ...yo creo que la actuación de Mohamed Alzafra es una actuación contundente... ...creo que ha quedado bastante bien desde el punto de vista técnico, los informes lo que dicen es que está estabilizada la ladera y ahora mismo estamos ya en pasos previos a servicios de geotecnia también en Porfirio Pascual para garantizar que cuando se tapen los focabones que han aparecido en las pistas de Petanca de Porfirio Pascual pues no se vuelven a repetir, teniendo en cuenta que es una zona donde había casas cueva, donde hay mucha escorrentía por lo escarpada que está la ladera y, por tanto, hay que tener garantías de que eso no se vuelve... El relleno quizás bueno, no sea, sea arcilloso, es eh, más propenso a la inestabilidad. 10 minutos para llegar a las 10 en punto. Ya tenemos que poner eh, el final a la tertulia. Les agradezco que hayan venido. Compromís, eh, PSOE y Partido Popular para hablar precisamente de estos proyectos que han eh, pues eh, surgido esas discrepancias en el seno del equipo de gobierno. Se han aclarado las relaciones. Aquí lo que hemos eh, dejado claro es que hay estabilidad en el pacto de gobierno y el Partido Popular estará muy <risa> vigilante eh, y fiscalizando precisamente... Ofreciendo una alternativa. Sí, si esa estabilidad no necesita, ¿no? de pacto de gobierno... Eh, Está garantizada de aquí A final de la legislatura De este mandato municipal por supuesto, por supuesto. Claro que sí. Gracias Felipe Sánchez Portavoz Muchas aquí de Compromís Gracias José Navarro Portavoz adjunto del Partido José Popular Rosa. Y gracias Héctor Díez Portavoz del equipo de gobierno Y del grupo socialista Gracias, gracias. a vosotros La Glorieta Con Rosmar y Alonso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 el que más ha hecho por ti, tu ex. El que mejor habla de ti, tu ex. Siempre. Anda, vuelve con tu ex. Vuelvealexterior.com Publiantón Estás escuchando La Glorieta con Rosmar Alonso. Quedan siete minutos para llegar a las diez en punto de la mañana. Nosotros vamos a disfrutar de todo un clásico, el de Elvis Presley, antes de comenzar con más noticias ...La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta... ...solo recordarles que a las 10... ...viene nuestra compañera garcía ...con más noticias, con las previsiones de esta jornada... ...lo más importante es que tenemos esa calima... ...que va a ir a más, el viento también va a ser fuerte con rachas fuertes de que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora durante toda la mañana y la tarde que tendremos calor pero ese polvo del sáhara en suspensión va a ser más denso y por tanto va a ser muy desfavorable para respirarlo es imprescindible llevar la mascarilla por la calle y también las gafas de sol para evitar pues problemas de conjuntivitis y sobre todo para las afecciones respiratorias para esas personas ...que sufren problemas respiratorios... ...así que lo recomendable... ...es pasar el menor tiempo posible... ...en la calle por esta calima... ...que de momento hoy no nos trae lluvias... ...pero sí lo hará... ...mañana miércoles, a partir del miércoles... ...en unos minutos tendremos la previsión... ...meteorológica de Vicente Bordonado... ...que minuto a minuto va actualizando... ...los mapas eh, meteorológicos... ...para conocer la evolución de los fenómenos que nos está atrayendo la borrasca celia que aún no se ha ido de la península y que nos va a traer lluvias quizá intensas a partir de mañana miércoles como decimos nosotros hoy en la gloriedad les hemos hecho un repaso de la actualidad y ...también hay varias previsiones... ...tenemos a la Concejal de Cultura... ...que va a presentar hoy un ajedrez gigante... ...que se va a instalar en el MAE... ...en el Museo de Arqueología e Historia de Elche... ...y la Concejal de Consumo además va a visitar ese stand... ...que la Oficina Municipal de Información al Consumidor... ...ha instalado ya en la Plaza de Bais... ...con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras... ...se celebra hoy... ...nosotros les dejamos ya con la información... ...con todas las noticias... ...con Marga García... La Glorieta vuelve mañana miércoles. Hasta entonces. La Glorieta con Rosmar Alonso. Necesitas una furgoneta